Hola, a ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ya, su amigo Ru la mutarrata.、Uh, la mutarrata pirata. <ríe> no es la original,、ah, ¿no es ¿cierto? No, sí, no, sí. no, es por el tema de la semana. Ah, sí, sí, claro. Sí, Porque esta semana, esta semana hay muchos, muchos piratas. Pirates are in this year, ¿no? Sí. No, eso dicen los mutantes, no sabemos. Sí. Eh, está padre el tema de la semana, el tema principal. A ratito platicaremos de eso. Y les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, iTunes, iBox, o Google Podcast. También a través de YouTube si les hace más conveniente. Y también nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter Instagram, como el Café Comiquero. Ahí, ahí nos encuentran, ahí andamos. Y pues nada más. Y también, carnal, este,、pues、está nuestro correo electrónico todavía, que sigue siendo e l c a f e c o m i q u e r o c o m que no hemos cambiado, pero. Siempre se nos olvida hacerlo, pero algún día lo haremos, probablemente. Tal vez, no garantizo nada. <risa> y pues esta semana. ¿Será este, ¿Será este año cuando por fin lo cambiemos? Probablemente, y tal vez hagamos todo un evento alrededor de eso. Mira, si Marvel hace un evento por cualquier cosa, que no hagamos un evento por cambiar nuestro correo. ¿no? Ah, es un buen punto. Sí. Y hablando de eventos y cómics y todo eso, canal. Notitas en la semana, sobre todo. Noticias con, que tienen que ver con harto numerito, por lo que me platicaste, por lo que pusiste ahí en el Twitter esta semana, carnal. Sí, pues es que ya salieron, ya una vez que l l e g a b el primer semestre del año, s、pues、a l e n todos los números ahí de、pues、que, cómo va ahí la, el, el cómic allá de, a, en, en nuestra frontera norte. h a y v a r i a s cositas interesantes, digo, eh, es. Eh, o sea, está pachón. Pero sí, pero va a quedar siempre el, el, el asterisco de OK, genial. Pero esos son números del año pasado.、Eh, el siguiente año, o sea, dentro de un, de un añito, si seguimos vivos, que nada lo garantiza, por cierto, si siguen saliendo a la calle sin cubrebocas, bola de inútiles. Ah, sí, por cierto, sedición y, y este, desobediencia civil. Por favor, usen cubrebocas y no salgan. No vayan a las plazas comerciales ni nada de eso ahorita. Por favor, no. Ay, sí, es, estaba viendo una nota de que se, se hacían este,、eh, filas para entrar a centros comerciales. Mira, número uno. ¿Por, ¿por dónde empezamos, no?、Eh, ¿Es mucho el entusiasmo por ir a una plaza comercial?、Ah. n e t a ¿Qué van a encontrar、eh, Cada quien, ¿no? O sea, pero. Pues. No sé. ¿Qué era tan. ¿Lo, lo consideran. O sea, una vez que no lo tuvieron, ¿lo consideraron tan necesario? ¿O algo? Claro, ya ustedes, pero. ¿Filas? <risas> Insisto. Filas en Sara, en Polanco y en no sé qué, en, en, en, en este, Plaza Altar, no sé c u á l fregadas plazas dijeron. O sea, no, no, no tiene sentido. Pero bueno, o sea, aquí seguimos a pesar de todo. ¿no? Así sí, que... así que cuídense, cuídenos a todos, por favor. Sí, sí, sí, no sean unos este, egoístas t i p s h i t s En cubrebocas y traten de no salir lo menos posible, pero bueno,、um, les decía que del año pues, sal sal salieron ahí los numeritos, de de de particularmente del lado de, de Bookscan, esta,、eh, pues, esta compañía que se dedica a ay, perdona, hacer rastreos de cómo se van vendiendo los、um, en general, los libros, los libros allá en Estados Unidos, ya, pero es a libros ya al, al consumidor. Y Bookscan, bueno, también tiene una sección de cómics, que es lo, es lo bastante interesante y pachón. Con los datos agregados de Bookscan y de Comicron, que van haciendo sus, sus listitas mes con mes.、Eh, pues, obviamente, al final del año, pues ya tienes toda la información para ir a analizarla, pero pues les toma, un, entre, les toma un ratito y entre que pues, esta información se vende primero a, a, las, eh, eh, a las editoriales, que las editoriales, evidentemente, tienen. Eh, información, o sea, sí distinta, pero, o sea, no, no me, por distinta no me refiero a que, tengo, a que salgan la, con la tontería de que tienen otros datos, no, sino que tienen una información más robusta.、Uh -huh. eh, viene más、eh, segmentada por, eh, eh, por categorías,、eh, obviamente viene también segmentada por, por tiempo.、Eh, hay una enorme sofisticación de datos alrededor de todo eso que nosotros, de manera gratuita y y a mitad del año, No tenemos, eso es obvio, pero aún así resulta bastante interesante y pachón. Pues ver ahí cómo van los números, ver de qué se trata, de, ver de,、eh, como dicen en mi rancho, de qué lado más calaiguana.、Uh -huh. Y Pues la, la primera buena noticia, ¿no? O sea, en, en 2019 ha sido en los últimos como 15, 20 años, es, es, ha sido el mejor año para los cómics.、Um, Les, a ver, te voy a interrumpir recuerdo... ahí tantito, Carlos. Repite eso. Ver, 2019、no? fue el, ha sido en, en un buen rato el mejor año para los cómics. Sí, sí, sí. allá en Estados Unidos sí. ¡Wow!、Ah, también, hay, también hay que aclarar eso, ¿no? Allá en Estados Unidos. En Japón a cada r a t o a n d a n b i e、eh, n Igual que en Corea.、Eh, en Europa, igual, igual, igual las ranas. En Estados Unidos, a veces han, han tenido sus bajones, ya sabemos cómo son, pero. Bueno, en, en, acuérdense, más o menos por el año 2000. ¿Catadoce? A t lo ver, aquí 2014, 2015 fue, la, fue el primer año donde se superó la vápera del billón de dólares, o sea, donde los, la, las ventas de cómics habían ya superado los mil millones de dólares. Y se ha mantenido, o sea, a pesar de que hubo un p a r a m e t r bajo en 2017, se, se ha mantenido esa tendencia de que ya sea una industria de más de, de mil millones de dólares. Y en 2019,、eh, pues ha sido el, el año donde más se han vendido, que fueron. 1.21 billones de dólares en comparación de 2018, que se había venido 1.095. O sea, creció、eh, como 120 y tantos millones de dólares. Nada malos, ¿eh? Nada malos. Nada malos. Pero lo interesante es ver en dónde creció. Ahora, hay, una, hay, hay un par de, de cositas chistosas en el, en el reporte de b u x c a n Eh, en esta ocasión, está, ahora sí con,、eh, agregaron to, las、eh, las compras de, de novelas gráficas, o sea, de recopilados、eh, en tiendas de cómics、uh -huh. de, de otros distribuidores que no fueran Diamond. O sea, también hay que tomar eso en cuenta. Si se creció, t a m b i é n e s porque se están tomando esos, esos números, pero dejaron de tomar en cuenta. Los, eh, las ventas de esos, de esos mismos、eh, distribuidores, incluso también de Diamond, para.、Eh, o sea, que, que se destinaron al extranjero.、Um, ok. O sea, ¿toda la venta, por ejemplo, aquí en México o en otros países, no, no figuró en, en esa estadística? En esta estadística ya no figuró como en años pasados. En años, en años pasados. Uh, o s sea, í、sí、tenían. No, no lo, obviamente, no, no, no ponen ahí el, dis, el, el disclosure. No es información que te vayan a dar gratis. Pero, pero sí te decían: Esto contiene las, todas las ventas de Diamond、eh, que se mandaron al extranjero. En esta ocasión ya no. Ok, o sea que por un lado, digamos que sacaron información. O sea, quitaron información que el año que pasado este, tenían, pero metieron nueva información. O sea que. ¿Podría decir que se equilibra un poco la ecuación por haber quitado unos números y puesto otros? No creo, y ahí te va por qué. Porque el segmento que más,、eh, que más creció en, en, toda la, la, en todo el, el mercado de allá de Estados Unidos, digo, y, y ha sido un, un mercado que ha crecido muchísimo en los últimos años, es el de novelas gráficas. Es un. Es, Eh, representa, o sea, solitos los recopilados y novelas gráficas allá en Estados Unidos, ya, ya están diciendo que pues, están vendiendo. Obviamente, no, no estamos hablando de que le dejen al, al publisher, pero está moviendo dinero hacia, hacia el consumidor、uh -huh. por un total de 765 millones de dólares. s w o w u Está cañón. Muchísimo. El, sí, el, el, los sueltitos, los, o sea, los, los cómics de. de grapa. De, de, de, De grapa, están vendiendo menos de la mitad, 355 millones de dólares. Ahí es la parte que, que preocupa a los publishers, sobre todo, ¿no? O sea, el, el, y a las tiendas de cómics, evidentemente. Más a las tiendas. De, conforme estoy viendo ya cómo se están comportando lo, los, las editoriales, creo que a quien le preocupa más esto es más a las tiendas de, de cómics, en primer lugar, pero también a, a los editoriales. Las editoriales toman un segundo lugar porque es. Es el dinero que les entra mes con mes,、uh -huh, pero、uh -huh. vemos que no es. está siendo tanta prioridad. No sé, está chistoso. Y el cómic digital tuvo una pequeña caída el año pasado.、Eh, se había mantenido constante en los últimos como 5 o 6 años de que era un mercado de 100 millones de dólares. Bajó a 90 millones de dólares, pero una vez más, yo, aquí se está.、Eh, hay que tomar en cuenta que están.、Eh, Estas ventas de cómic digital aquí s e incluye lo que sea. O sea, incluyen cuando te venden el recopilado en digital, se considera como digital. Te, te venden el sueltito en digital, te lo consideran como digital. Y también se están excluyendo en esta categoría todas las ventas、eh, digitales que se mandaron al exterior. Las ex bueno, más bien que se compraron en el exterior. ¿Excluyen las ventas digitales que se que compraron desde el exterior? Ajá.、Uh -huh. Qué curioso. O sea, bueno, digo, sí, me queda claro. Y deben de tener toda la data de en qué países se compra cada cosa. O sea, eso, súper fácil de obtener, ¿no? Este, a través de un buen CRM. Pero, qué raro que las excluyan. O sea,、eh, bueno, a lo mejor con el hecho de no ensuciar el resto de la estadística, pero ok. Se me hizo extraño, f í j a t e Pues sí, porque considera que si ya estaban este,、eh, quitando el asunto ahí de.、Eh, De, de ventas al exterior de los otros canales, pues, como que, ¿para qué dejabas por ahí este, este dato si, tu, si la idea es excluir por completo lo, lo que te compraron otros países? Sí, buen punto. O sea, es con el fin de comprar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Sí, es, sí, s Es. es、eh, ¿Cómo le dicen?、Um, congruencia de datos, algo así le dicen. Ya no me acuerdo.、Uh -huh. Bueno, el chiste es. No, no andar comparando cosas distintas. Claro. Luego,、uh, y, y aquí viene o sea,、eh, otro de los detalles pachoncitos, n o viendo por dónde, está, por dónde se están vendiendo los, los cómics allá en Estados Unidos. Y, y, es, y Igual que el año pasado, o sea, bueno, el año pasado que se reportó el antepasado, o sea, para 2018. En estos dos, dos últimos años, 2018 y 2019, la tendencia es, es, es básicamente la misma. El canal que más, está que más dinero está moviendo es el canal de, de libros. Está vendiendo 570 millones de dólares. 570 millones de dólares en el canal de libros. Ok, makes sense. Le, si le sigue el de, el de las tiendas de cómics,、eh, que, que venden 525 millones de dólares. Ok. Y es lo que mencionaban e el año pasado, que era la primera. O sea, para, el 2018 fue el primer año en el que el canal de tiendas de cómics ya no era el principal canal por donde se vendían cómics, ¿no? Era, sino, terminó siendo el, de, el canal de libros. Igual, para 2019 se repitió esa misma tendencia. Le sigue el canal digital con 90 millones, como habíamos mencionado. Y mencionan otros canales que no sé exactamente cuáles puedan ser que venden 25 millones de dólares. No、pues、No ser, lo especifican cuál. Ahí podría ser incluso Walmart. Ves que hubo un a n i s t i v a muy fuerte tanto de Marvel como de DC de estar llevando cómics para Walmart.、Eh, y este.、Mm. Eh, sobre todo, DC lanzó unos originales, ¿te acuerdas? Que, esto, que fue、eh, cómics especialmente creados para el canal de, de Walmart. Y Evidentemente. Si comparas el nivel, el volumen de tiendas de cómics que hay en Estados Unidos contra el volumen de tiendas de Walmart que hay, pues es un chorro. O、pues、sea, hay Walmart, hay muchísimos más, ¿no?、Eh, ¿no? Desde luego no vas específicamente a Walmart a comprar cómics, a menos que estés en México, porque eso sí llega a pasar, ¿no? <risa> porque aquí, aquí la distribución es otro rollo. Pero,、eh, si bien no, no me suena、eh, incoherente el que las ventas sean compartidamente mucho, men mucho menores, porque, pues, n a t u a l m e n t e Walmart no se dedica a eso, ¿no? Claro, claro. Es, es un buen p u n t o Tienes, sea, o、eh, Creo que diste un buen ejemplo. Yo no me acordaba o s e a Bueno, sí me acordaba, pero no, no lo relacioné. De, pues, ¿Cuáles serán esos otros canales? Ah, bueno, sí, Walmart Walmart es un excelente ejemplo.、Eh, fíjate, otro de los datos acá curiosos es, ¿no?、Eh, revisando ahí de cómo se comportaron las. Pues el, el, lo que más se está vendiendo, ¿no? Lo, lo que es、eh, novelas gráficas y recopilados. Es el segmento que evidente. No, no, no tengo por aquí los, los, los, los, los, la otra información, pero el, el, sí está、eh, ya catalogado como el segmento que más creció. O sea, del año pasado al. al bueno, antepasado al pasado, el, el segmento de novelas gráficas creció en 36,46%. Generando solito, así, solito, solito. Entonces.、Eh, Eh, por lo menos ya v en ventas.、Um, o sea,、eh, ¿cómo explicarlo? O sea,、eh, ese incremento de ventas son 226.370.566 dólares. Ok, Entonces es bastante cañón, n ¿eh? Y los demás no, no, no, no encontré la información que dijera, oye, ¿cómo le había ido a los otros? Si había este.、Eh, O sea, cómo se habían comportado, de, de qué tanto habían subido, qué, qué tanto habían bajado. Eso ya no lo encontré, solo mencionaban ese, este dato, ¿no? El, cómo se comportó el, dato, el la categoría que más creció. Y ok, es interesante ver que el, o sea, es el, lo, el que más está creciendo creció más de una tercera parte. Eso está. Es un chorro, ¿eh? Honestamente. Suena impresionante, o sea, que, que, que vendas una tercera, más de una tercera parte de lo que vendiste el año pasado, uf, está canijo. O sea, ¿cuántas industrias se pueden dar el lujo de decir eso?、Eh? Muy pocas. Sí, de veras. Eh, eh, y hay mucho,、eh, al respecto, obviamente, cuando salió, cuando publicaron ahí la información, obviamente había, había o sea, mucha cautela al respecto, ¿no? Lo, lo tomaron como, lo, la mayoría de la gente lo tomó de buena gana. Pero, pues siempre queda el asunto de, oye,、um, pero, pues, ¿qué onda con, el, con este año, no? Porque, pues, este año, pues, ya sabemos lo que pasó. Y, y es cierto, o sea, todo el mundo le dice, o s sea, í sí, sí、um, qué, qué bueno que pues, nos está yendo pachón, pero,、uh, pues, hay que, vamos a tener que esperar、eh, a, a los números de, de, de 2020 para ver, pues, cuánto fue el impacto y qué tanto. Eh, ¿qué, qué tanto nos regresó o, o, o qué tanto progreso perdimos con todo este asunto de la pandemia, vaya. Así que bueno,、eh, es tomarlo con un poquito de, de, del granito de sal. Y también había por ahí una, un otro, da, otra información muy muy padre. Estoy tratando de encontrarla condenada. Y esa la compartió Brian Hibbs, el dueño de las tiendas, cadena de tiendas que son dos, pero bueno, allá de la Bahía de San Francisco, de Comic s Experience. Y autor de varios、eh, libros ¿no? sobre el tema.、Eh, tiene dos. Tiene dos en particular y escribe una columna cada que se acuerda. No me acuerdo en dónde, pero bueno.、Eh, creo que en The Beat. Creo que en, en Comics Beat, algo así.、Uh, eh, era información acerca. Deja ver si lo pueden contar incluso ahí en su, en su página principal. De cómo está compuesta ya la, el mercado de cómics en Estados Unidos de manera pues completa. Y por completo me, o sea, nos referimos a que no nada más consideres a las, este, a las editoriales pues, que te venden los cómics clásicos, sino ya, ya empiezas a meter cosas como Scholastic, como Penguin Random House,、eh, todas esas otras compañías que hasta hace poquito no estaban, no estaban consideradas como publishers de cómics, pero que pues. Unos ya tenían mucho tiempo de que sí tenían una, un imprint de cómics, y otros,、eh, pues en el afán de, de, de tener ya su imprint de cómics,、pues、lanzaron uno nuevo y ahora, y ahora sí hay que considerarlos. Uh -huh, uh -huh. A ver si lo encuentro por a q í Hasta HarperCollins también este, le entró a la parte de cómics, ya tiene tiempo que lo ha estado haciendo, pero estaba encontrando unos datos, de, por ejemplo, del New York Times Bestseller del mes pasado. Y resulta que el mes pasado, para sorpresa de nadie,、eh, la, el bestseller del, del mes fue g o d s de r a i n a Telge Mayer, Scholastic. Y está en el número 2 otra editorial que es HarperCollins、eh, con un libro que se llama New Kid de Jerry Craft.、Eh, y eso curiosamente, hasta lo que llevamos ahorita de julio,、eh, el, el, la tendencia fue al revés. Ahorita,、eh, hoy por hoy, a esta fecha,、eh, 11 de julio que estamos grabando, el. El best seller en、eh, novelas gráficas y manga del New York Times es New Kid de Jerry c r a f t publicado por HarperCollins. O sea, es otras editoriales que pues, normalmente pues, no, no, estaban, no jugaban, pero son las que están vendiendo más. Y en lo que encuentras e s e dato, déjame decirte que、eh, en estos números de, del HarperCollins,、eh, siguen, siguen presentes、pues, desde luego Rania t e l g e m e i e r con como cuatro libros diferentes. Y único, los únicos títulos que hay diferentes a esta,、eh, digamos, a este mercado、eh, dirigido pues más bien a, este, a niños y jóvenes adultos, eh, están. Eh, hay manga y los volúmenes de manga que se están vendiendo muy bien e s My Hero Academia, es este manga de, este, de Kohei Horikoshi, así se llama el autor.、Eh, ese, ese manga, el volumen 1, está en el número 9 de, ven, de, de ventas del New, York Times, del New York Times a este momento. Y el volumen supongo que es el más reciente, que es el volumen 24, ambos publicados por Viz Media. En esta misma lista han aparecido también cosas de, de DC Comics en los últimos meses: Estuvo Harleen, estuvo creo que Raven, pero、eh, de, de Marvel creo que no he visto nada. Y es muy raro que en esta lista aparezcan、eh, recopilados como de, de, de series regulares eh, eh, que se publican en sueltos y que los conviertan en recopilados. Casi no hay. De, más bien esta,、eh, en esta lista se, se manejan mucho esas pues,、eh, novelas autocontenidas. Y los mangas, a pesar de ser serializados, pues, se considera que cada uno de los libritos pues, es una historia mucho más、eh, cohesiva que seguramente los recopilados de, de, de varios títulos.、Eh, pero sí,、eh, son hoy por hoy el, el único título digamos, que no está dentro de la misma línea, por ejemplo, que, que las obras de r e i n e r Telgemeier. Son l a s mangas y es ahorita My Hero Academia. O sea, es, es un fenómeno ese condenado manga. Lo está trayendo Panini y no lo he leído. <risa> Creo que compré el primer volumen en una de esas que hubo una barata loca, pero no lo he leído. Tengo que, lo, le voy a echar un ojo para ver. r w h a t s t h e f u s s a b o u t Porque sí, sí, sí hay bastante este,、eh, banda que, que tiene mucho jale con este de My Hero Academia. Pues、mucha gente nos lo ha recomendado, pero yo soy súper decidido para las recomendaciones, honestamente, y tardo mucho en darle seguimiento a ustedes. Me disculparán. Probablemente mi hermano lo lea mucho antes que yo, pero bueno. Sí, considerando que me、a、está ver, viendo desde aquí el fregado tomo y no lo he leído. <risa> exacto, porque, porque aparte ya lo tienes. O sea, yo ni siquiera lo tengo, ¿no? O sea, sí, exacto. También, también, también desde ese lado, pues, la, la que trae desventaja, ¿no? A ver, que ya encontré por aquí el datito y es acerca del, del porcentaje de mercado que tiene cada, cada compañía. Fíjate que es bien curioso, ¿sabes qué hace Bookscan? Te divide Western Publishers, o sea, los, los,、eh, las editoriales de Estados Unidos, y aunque son editoriales estadounidenses, o sea, que tienen también presencia en Estados Unidos, que tienen oficinas en Estados Unidos, también te ponen los Manga Publishers, o sea, los que venden manga. Le dan una categoría al manga completamente aparte. Mmm. Es que, es que así vende, o sea, la verdad la venta de manga es, es enorme, incluso el manga traducido, ¿no? Exacto, o sea, es que así ha de vender el condenado manga, está cañón. Mira, v á m o s o sea, por la parte que no se aprende a nadie del manga,、eh, del. Adivinen cuál es la, la, la compañía de, de, que hace, que, que traduce manga y lo vende allá en Estados Unidos, que más vende, pues b i z Media. Cañón.、No、hay, o sea, s、sí、i hay otros, pero parece que no hay otros, ¿no? Porque Viz Media controla el 58% de su mercado. ¿Qué? Le sigue Kodansha 58, así, así este. Es brutal. De, de canijo.、Ah, es, es casi monopolio. Le sigue Kodansha Comics con 13. O sea, Kodansha, el número 2 y, y nada más tiene 13. Después, Gen、eh, Press, Seven Seas. Y adivina quién está en bonito quinto lugar de manga en Estados Unidos. No lo, vas a, no lo vas a adivinar, pero te doy la oportunidad.、Um, ¿Tokyo Pop? No, esos ya murieron, ¿verdad? No, este... Bueno, iban a regresar, creo.、Bastante. Ah, sí,、okay. sí,、bueno. iban a regresar.、Oh. Uh, ¿Marvel? <risa> ¿Dizzy Comb? Casi, casi. Dark Horse Manga. ¡Dark Horse Manga! ¿Todavía tienen manga? ¿Tienen el control en el 5% de ese enorme mercado en Estados Unidos? Y fíjate que yo muy bobamente dije Marvel o d c porque me acordé que habían sacado algunas ediciones de sus personajes en manga, ¿no? Por ejemplo, Dizzy que tiene ahorita、eh, la de、eh, Batman y sus coristas, que diga Batman and the Justice League de s h i o r i Tashirogi. Dije, bueno, pues a lo mejor les representa una bonita cifra, ¿no? Pero Dark Horse es verdad. Dark Horse, de hecho, fue uno de los primeros publishers en, traer, en llevar manga a Estados Unidos, ¿no? y, y todavía venden. Pues esto, también eso me, es, me da gusto por. Por Dark Horse, porque、pues、Marvel les está tragando todo, así que es muy seguro que en, en años próximos los veamos pujar más fuerte todavía por más propiedades de manga si se les está vendiendo bien. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, de Dark Horse tenía. Creo que de Dark Horse compré los de Guerreras Mágicas, los de. Sí, eran dos o m n i b u s y también de Dark Horse、eh, tenía por ahí Akira. Creo que, creo que ellos publicaban Akira antes de que Kodansha lo tomara. Ah, sí. Ah,、uh -huh. eso í、sí、no me acuerdo. Sí, ¿eh? sí, lo acabo de ver aquí justamente al lado i t mío. Está, tengo el primer tomo de, de Akira en inglés. Es de Kodansha. Y el número dos, que pues, supongo que lo compré porque estaba muy barato y de remate en fantástico, es de Dark Horse.、Huh. O sea, ya cuando Dark Horse、Bien. perdió la licencia, ¿no? Ay, pobre Dark Horse, todo le quita. n Todo le, van, todo le están quitando datos. Por eso te digo, yo creo que en años, en, en lo que viene, no sé, p o r e x i m o dos, tres añitos, van a tratar de traer cosas más.、Uh, pujar más por, por propiedades de, de, de manga. Estoy seguro que es buena parte de su, de su estrategia, porque, pues oye, algo tienen que vender, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero entonces, el、y、primer también... lugar es b i z Media, Monopolico su, <ríe> su estrategia, ¿eh? Sí, está, está canijo. O sea, tienen muchísimas compran muchísimas propiedades. Ag agarran los derechos de, de, de printing primero. O sea, sí, Hagan、eh, de cuentas p a ñ i n i Básicamente, estaba viendo, por ejemplo, volteando aquí a mi librer. Que los tomos de Battle Angel Alita, la serie original, los primeros nueve, todos los que tengo son de Viz Media, de diferentes épocas. Es lo que estaba viendo, porque hasta el o g u i t o se ve que es diferente. Y. Después, los siguientes que son de Battle Angel y t h Last Order, todos, ya es Kodansha. Y actualmente,、eh, todo lo que se está、eh, publicando y republicando de Battle Angel es, es Kodansha. Ya esos también, ya b i s m i l l a los perdió, al menos, ¿no? Ay, aunque sea uno, oye. Sí. Bueno, ¿y quieren, quieren ver cómo es el mercado de los cómics este,、eh, occidentales según b o o k s c a n A ver.、Pues、ahí les va. En primerísimo lugar está Scholastic Books, para s o r p r e s a de nadie, con 40% del mercado, por cierto. ¿eh? Pensad que empezaron con Bone. Así nada más, con Bone. Y no creían mucho en ellos. No creían mucho en los tomos de Bone, pero míralos. Ay, cada quien. ¿Y divín a quién le sigue? e、eh, p e n g u i n Random? No, fíjate que esos todavía están muy chiquitos. Todavía tienen muy poquito. Todavía.、Eh, Quien le sigue s es DC. Con 8%. Ok. ¿Dizzy Comics? Sí. Oh. d i、okay. Comics. Ok. Pero acuérdate que ellos ya también han, han estado empezando a distribuir por otros medios. Y han estado pujando muy, muy fuerte ahí por sus productos de. Bueno, ahora d c Kids. Ajá.、Uh -huh. Eh, que le s ha ido bien, le s ha ido bastante bien en el, en el mercado de libros.、Mm. Cierto, cierto. Es, es lo que también es verdad, porque, por ejemplo, de los del New York Times Bestseller que te decía,、eh, realmente en los últimos meses、eh, Marvel no figura, y de lo que sí hemos visto varios volúmenes ahí, este, no en los primeros lugares, pero que están, es de DC Comics, ya sea este, de DC Kids o de DC Black Label, básicamente. ¿eh? Exacto. Y, de hecho, y, y después de DC viene un empate entre Marvel y, y Penguin Random House, que tienen el 6% del mercado allá en Estados Unidos.、Mm -hmm. Y fíjate, ahora Penguin es quien va a distribuir eh, las, eh, los recopilados y novelas gráficas de DC Comics para todo el mundo, básicamente. Con lo que yo supondría que el siguiente año, a lo mejor no el siguiente año por cómo está el asunto, pero mejor dentro de un par de añitos. Ajá.、Mm -hmm. Eh, el, el porcentaje que ahorita tiene Penguin Random House va,、eh, vendría a, a crecer,、eh, no si、no, súper、sí, sustancialmente, pero creo, creo que sí, o sea, porque obviamente también nada más van a considerar este, ventas allá en Estados Unidos. Pero como ya le van a empezar a meter, o sea, está este, este trato que hicieron con, con DC. Yo creo que la, lo que, la, la combinación DC-Penguin Random House sí, sí va a crecer bastante. Después, los datos que vienen son curiosos porque quien le sigue, quienes le siguen en, en tamaño son empresas que tradicionalmente no se reconocen como de cómics. ¿eh? Está Macmillan y HarperCollins. Macmillan, no sabía eso. Sí, ambos, Macmillan y HarperCollins, están cada uno con 5% del mercado allá. O sea, son empresas que, te digo, no estaban reconocidas como, oye, nosotros vendemos cómics. Sí, no, para nada. Eh, Macmillan es una editorial que、eh, tradicionalmente yo lo, lo tengo muy presente con libros didácticos.、Eh, mi esposa, que es este, directora en una escuela, es el, el proveedor de sus libros de ingleses, Macmillan. Sí, eh, es, eh, por mucho, mucho tiempo ha sido su principal,、eh, su principal producto. Sus、eh, libros de texto con mucho sobreprecio. Con mucho sobreprecio, déjame decirte. Muy caros, honestamente. Muy sí, bonitos, muy... eso sí, muy bonitas las ediciones, déjame decirte.、Pues、sí, pero si、pues, el estudiante es jodido.、Eh, en fin, bueno, cada quien. Sí, justo. Yeah, pero bueno, también tienen cómics, ¿no? Así que pues también los están vendiendo.、Eh, de ahí le siguen Dark Horse y Image, con 4% cada uno. Después, otra vez, editoriales que normalmente no se estaban considerando como de cómics, que es Andrews,、eh, Macmill Publishing y, y Hachette Brook. Hachette Brook, perdón. ¿Mm? Eh. Después IDW con el 2%, y de ahí pues, un, un 1% para、eh, otras compañías más chiquitas, también no muy, no muy conocidas de cómics, como Houghton Mifflin h a r c o u r t Harry N. Abrams. Y yo digo que si yo fuera el publisher de Boom Studios, ahorita yo estaría dando de brincos, abriendo la champaña. Bueno, o, o cuando me hubiera enterado de esta noticia, porque Boom Studios ya figura. En, el, en la categoría que, es, que no es del. Y otros. Boom Studios ya tiene un 1% del mercado. Ya no es otros, ¿no? Ya no está dentro del otros. Boom. O sea, que, que también me da gusto por eso, porque Boom, entonces. Boom es una compañía que tuvo algunos problemas hace, hace como. ¿Qué será? Tres, cuatro añitos, creo. Porque、uh, estaba perdiendo. O sea, perdió licencias que tenía, pero no las perdió por. Uh, o sea, por cómo decirlo, porque no se vendieran, o porque ya las. Quitó, o decidió quitarlas, etc. sino porque se las ganaron. Se estaban ganando muchas, muchas licencias, o renovaciones de licencias que ellos tenían,、eh, sobre todo con, con sus libros de, de, de, de Kaboom, que es su imprint para, para Peques. Y, y yo, yo sí estaba diciendo, no, esto, esto como que ya valió, boom, ya fue, etc., é t etc. r a e é t e r a Pues no. No, la verdad, no. Eh, eh, creo que hicieron una muy buena estrategia en seguir desarrollando algunas eh, eh,、um, propiedades, pues, vaya la redundancia, propias,、eh, que ellos pueden explotar en, en, en cualquier momento y, si, y seguir teniendo, seguir este,、eh, pues, subastando ahí su, por cada, cada que s a l e una nueva. Eh, propiedad intelectual、eh, y los derechos para publicarla, pues ellos también andan por ahí, este, muy, muy metidos, tratando de, de, de competirle a, las, a otras editoriales. Y pues creo que la, la estrategia,、eh, o sea, con, este, con este dato que pues, suena ridículo si quieren, pero el que salgas del de, y otros, la categoría de otros, es muchísimo, es, es, es tener ya una presencia sólida ya, de ahí. Ya, ya me reconocen, aunque sea, ¿no? Así de, ya figuro, ya s a e n pay me n o t i c e a n o Sí. Fíjate que,、eh, y, y lo interesante es que el otros es un 12%, o sea, hay muchas editoriales también muy chiquitas si quieren, pero pues es un buen pedacito, o sea, el 12%. Después de lo de Scholastic, el pedacito, el pedazo más grande es el del otros. Sí, claro. Como individual, e l e g i m o s DC Comics, pero ya en colectivo, ese, otros, pues figura un 12, pues no está nada mal. Mencionaste entre los que no, crecieron no. mucho el de Hachette, ¿no? Hachette Book. Hachette, Hachette Book. Aquí en México, bueno, al menos no sé si e s para toda Latinoamérica, pero aquí en México el, tienen un título súper vendedor en otras latitudes. Tienen Asterix. Sí. Yo creo que por ahí debe de ser el asunto. Es probable, no sé si ellos también estén distribuyendo Asterix en Estados Unidos. Y digo, sabemos que Asterix no es, no es el hipervendedor en, en este lado del charco. Es un gran cómic, es, es fantástico Asterix, pero en Europa es. O sea, en Francia es como que Asterix es otro, otro business, ¿no? Sí, lo, lo mencionábamos en un programa del, de pasado del café.、Eh, que la, la edición. La primera edición del último libro de Asterix, que salió. El año pasado, creo. ¿no? 2019, exacto. Sí. Era como de. No, no me acuerdo si uno o dos millones de ejemplares, pero algo así, o sea, ya estabas hablando de que la primera edición era de millones de ejemplares y pues ya estaba agotada, a ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, es,、eh, es. Esos casos raros, o sea, no. No todos los cómics venden eso en Europa, desde luego. Pero Asterix tiene un steering power impresionante. Y te digo, de este lado del charco,、eh, ya nos llegaban、eh, las ediciones de Salvat, si mal no recuerdo, hace muchos años. Y de、eh, Glenat, me, me, me parece. Glenat, diría esta Lela de Luca, que así lo aprendí a pronunciar. Y este, pero ahora es Hachette. Y lo están haciendo muy bien, n ¿eh? O sea, la edición está muy bonita, la traducción está.、Eh, pues es más neutral. A, a, a la gente que, que leía los, los, las ediciones viejitas de Glenat, seguramente. Pues les va a ser raro porque no hablan en español, en castellano, ¿no? Es un, un, un inglés este, con menos modismos, pero está padre, o sea, y, y muy económicas, déjame decir. Te las pueden encontrar cada, cada tomo en 150 pesos en, en librerías Gandhi, que se las mandan a domicilio. La verdad está.、Eh, lo recomiendo bastante la edición, la edición. No es la más lujosa, pero es bastante. O sea, de buena calidad y, y bastante bonita, ¿eh? Ah,、mm, ok. Mm, nice. Sí, ya、That's、compré so como so los primeros 12, creo. Ok, estaba buscando a ver quién está publicando. Porque sé que Asterix, eso x i s t e publica en inglés. Y estaba viendo quién, lo, quién, es el, quién se aventó ahí el paquete. Si、sí, hay unas notas al respecto. ¿eh? Sí, y, y por cierto, que Asterix lo publican, pero en, en lo que le llaman formatos o m n i b u s Porque están juntando este, más de un. O sea, hacen, hacen varios volúmenes en un solo, en un solo tomo. Porque pues, son delgaditos. O sea, la idea de, este, de, de, hacer, de publicar ahí p u es es como más. Como que necesitan, necesitan un poco más de contenido.、Eh, ahorita, aquí buscando en Amazon, justo dice que este es,、eh, los ómnibus de Asterix lo están publicando por Orion. Se llama Orion, se llama el publisher.、Fíjate. Yo encontré que es una empresa que se llama Paper Cuts. A partir de este año, o sea, a partir de. En, la nota es de, dos, es de 2019, donde, de noviembre, y que a partir de este año, de 2020, PaperCuts i v a a pu estar publicando,、eh, que es una empresa por lo.、Eh, ah, ok, ok, ok, mira.、Um, originalmente, las, las ediciones inglesas, que, o sea, esa que estás encontrando,、uh -huh. es para la,、eh, la, la, la, el, el mercado británico, Orion Books, que es división de Hachette. Oh, okay. Pero para Estados Unidos es una empresa que se llama PaperCuts, que es totalmente aparte.、Uh -huh. Fíjate qué interesante. O sea que entonces los, las ediciones británicas s i es,、sí、es Hachette, con n e s t a subdivisión que es Orion. Y、uh -huh. para Estados Unidos es PaperCuts, qué interesante. Sí, es. Es como el mercado este, español y, la, y, y latinoamericano, honestamente.、Es、cierto, acabo, acabo de encontrar aquí un. Dice Asterix o m i n o s Volumen 2, que es, es, es la colección de Asterix Ladeador, Asterix y el Banquete y Asterix y, lo, y Cleopatra. Ese lo p u b l i c a efectivamente Paper Cuts y salió con fecha de este año, <risa> de ahorita. Ah,、no, ok. O sea, sí, sí. De hecho, Pero, apenas es, dice que se va a lanzar es, en es tres la... días. Si, si empiezan a salir este año, evidentemente estos números no van a. reflejar, O sea, esas ventas no se van a reflejar en esta información porque es del año pasado. Pero pues el año, el año que viene estaré, está, va a estar muy interesante ver qué onda, qué pasó con p、eh, a p e r c u t s qué pasó con Asterix. Que históricamente, o sea, no es que le vaya mal en Estados Unidos, pero pues no vende lo que en otros lados del mundo. Eso es evidente.、Uh -huh. eh, así que、pues, va a ser interesante ver qué,、eh, pues、ver qué, qué tal salió. Esta, a, aparte, pues es un, un cómic para todas las edades. Y、eh, lo que estaba leyendo acá, incluso salió una nota en, en, en el New York Times y toda la onda de, esta, de, de los derechos de Asterix que pasaron para PaperCots.、Eh, como que muy.、Eh, PaperCots es una. Estaba leyendo que es una empresa especializada en, en llevar novelas gráficas, sobre todo para niños. Y, y hay que recordar que el mercado que. es... es así, Y quieren vender cómics allá en Estados Unidos, chamacos, véndanle cómics a los chamacos. Véndanle cómics a los niños. Eso es lo que. O sea, quieren ganar dinero, ahí está. n o Así que, pues va a ser interesante. Va a ser interesante ahí ver qué, qué pasa el siguiente año, por ejemplo, con p a p e r c o t A ver si. Si sale si, del 12%. Si, si, ¿no? si, si, exacto. Y、si、ver si es su estrategia por, por tener este, Asterix en este caso y, y tratar de posicionarlo en el mercado. A ver si, si repercute en que aparezcan estilo Boom Studios, ¿no? De que, hey, ya, ya, ya figuramos, ¿no? En el mapa. <risa> y fíjate que d e Boom me da gusto. O sea, ellos, como ese, sí s habían pasado por varias etapas medio complicadas. Y ves que、eh, adquirieron otras editoriales pequeñas, como Arcaya, donde se publicaba Mouseguard. Digo p u b l i c a b a porque no sé si ha hecho algo más el buen David Peterson, pero、eh, pues ahí, ahí, está, ahí se, se terminó、eh, publicando. Todas las impresiones son d e Boom. Y pues también están los títulos de Cartoon Network. Yo creo que esos.、Eh, no creo que hayan perdido la licencia.、Eh, porque, por ejemplo, con Over the Garden Wall, que es esta、eh, serie de c ó m i c que ex expande la serie animada que salió hace ya algunos años en Cartoon Network.、Eh, aquí en, en México prácticamente ya Camite casi la acaba de publicar. Es la que yo traduje. Y en Estados Unidos hubo todavía otra, otra miniserie más. Después de una serie regular. Y están sacando novelas gráficas de. Eh, o v e r t h e Garden Wall, pero ya en, eh, como eh, novelas gráficas originales. Y me imagino que mucho de ese producto es el que está figurando dentro de ese número de Boom. Fíjate, o sea, el, ya, no, el,、eh, ya no están y e n d o s e publicar sueltitos, sino novelas gráficas originales de propiedades que, que creo que tienen un muy buen mercado este, entre,、pues、entre los más pequeños. ¿no? Sí, digo, ese es, es el único punto de, de pues, tener esta información. Es, pues, es casi casi el teaser, ¿no? O sea, sí te dicen que es, pero ya no te dan detalles y dicen los detallitos pues, donde, está el, donde está el chamuco y es donde uno puede encontrar pues, le,、eh, la información realmente valiosa. Bueno, ni modo, pero es un buen punto. O sea, si Boom está creciendo, así habría que ver por qué. Y es muy probable, es muy probable que lo que dices sea cierto, que esté creciendo, no por el. No por la, el Eh, la dinámica normal del mercado de cómics o e l t i t o que ven, encuentras en las tiendas de cómics es muy probable que esté creciendo por la otra dinámica, que es:、eh, estamos vendiendo un montón de nos v e r a s gráficas pachamacos. ¿Sí? Considerando esos, esos números, Scholastic tiene 40% del mercado de, de cómics allá en Estados Unidos, de que Marvel tiene el 6%, y de que seguramente no. no i m a g í n a Un ejecutivo Marvel diciendo: Ah, perfecto, solo tenemos el 6 y con eso estamos bien. Salió una noticia el jueves, viernes, yo no me acuerdo qué día,、uh -huh. eh, pero sí es una noticia. O sea, y me sorprende que nadie más le haya dado、eh, siquiera un hijo retweet, le haya llamado la atención, o qué fregados está pasando, o solamente tragan Spider-Man y Batman, o, o cuál es la bronca, porque. Que r í a n arañas, va a haber muchas, muchas, muchas arañas. Entonces, Marvel、eh, ya tenía una u n alianza a ahí con, este, con Scholastic para sacar este, novelas, novelas de los personajes de Marvel, que pues todavía no han salido, ¿verdad? Porque pues, está, toda la industria y tal o estaba congelada allá en,、eh, con nuestro vecino del norte. ¿Novelas en prosa, carnal? Pero, Sí, novelas en prosa,、uh -huh. exactamente. Ibas a salir unas de. Uh... Ay, me acuerdo que la primera que iba a salir era de, de, de Shuri, pero ya no sé si haya salido. Creo que no ha salido siquiera todavía.、Uh -huh. eh, lo interesante entonces es que, más allá de quedarse con esa intención o con, la, o con el plan de, bueno, primero sacamos nuestras novelas y a ver cómo nos va, pues expanden, expanden esa. Esa relación comercial Marvel-Scholastic, y anunciaron que a partir del siguiente año, viendo que Scholastic sabe vender este, novelas gráficas para los chamacos, que es lo que vende mucho, allá, mucho por allá, pues Marvel hicieron, hizo ahí su, su partnership para que Scholastic les haga novelas gráficas de sus personajes.、Oh, ok. <risa> Nada mensos. Se están juntando con los que saben. e s mira. Yo aplaudo mucho lo que está haciendo DC, de que está, le está apostando mucho, le está metiendo mucho dinero ahí al asunto de DC Kids,、eh, están sacando productos muy, muy buenos. Estoy, o sea, hay varios que de veras digo sí, por supuesto, por aquí era donde había que hacerle desde un principio y les está yendo bien, les está yendo muy bien, ya vi, hemos visto. Eh, tirajes a g o t a d o s que tienen que ir a segundas este, impresiones. Después anuncian ya su partnership ahí con Penguin Random House para, para que t esos n n g a la d i t r Para i i b u que c ó n e s productos que ellos están haciendo、eh, y que de repente no tienen cómo moverlos en tiendas de cómics、eh, porque luego las tiendas de cómics no te lo piden.、Pues、lo, lo distribuye alguien que sí sabe que es Penguin Random House también para que lo mande a, a otros lados del mundo, etc. é t e r a Es una iniciativa propia. Que ellos le, están, ellos le invirtieron a desarrollar ese, ese segmento dentro de su propia compañía, lo cual siempre es aplaudir. Pero Marvel no se ve, o sea, a, a pesar de que no es dentro de su propia compañía, pues no son mensos, se juntan con los que sí lo hacen y sí saben. Y, y aparte, o sea, son e a s propiedades que, que le, les venden. Y les venden, ahora sí que、pues、uno suena viejito porque ya se lo está, pero venden entre la chaviza. Las primeras,、eh, Los primeros productos que van a salir. So, el, de hecho, el primero ya está anunciado, ya, o sea, incluso ya hay anuncio. Por eso te digo: ¿y por qué nadie? ¿Por qué no veo más retweets de esto? o qué nadie le importa? ¿O ¿Solo quieren sus cómics para l a g o n e s ¿O quieren que todo sea Batman y Grim and Gritty? ¿O qué? El primer cómic que va a salir por parte de Marvel Scholastic, que obviamente pues, es, es o sea, la, la forma en la que van a estarse manejando a mí, me das de Marvel les da los derechos y ustedes háganse bolas y consiguen lo que necesiten. Es、eh, Miles Morales Shockwaves. Ok, no,、pues、se van con un、eh, Con un personaje que vende un chorro、eh, que es Spider-Man y que viene de, un, o sea, de una De u n película animada que hasta ganó ¿no? un Oscar. Que les fue súper bien, este, en, en, si no tanto en taquilla, este, creo que, que sí recuperaron, sí, sí fue bastante bien.、Eh, la crítica fue súper buena sobre, sobre Spider-Man y、eh, con el personaje titular que es Miles Morales. Creo que es un no-brainer, ¿eh? Sí, eh, escrito por Justin Reynolds, ilustrado por Pablo León.、Eh, muy, o sea, y, se, y la edición, o sea, tiene、pues, el modo cortado de la edición, se ve muy bonita.、Eh, muy al estilo Scholastic, por supuesto. Es un librito no tan grande como un cómic. Regular de Marvel, pero no es tan chiquito como lo que normalmente publica este, Scholastic, que, Scholastic. Sus ediciones más famosas son casi, casi d i g e r s de estilo Reina Tegemayer o d a f f Pilky, lo, el, el que creó e ilustra Dogman.、Uh -huh. eh, es más grande t o que eso, o sea, va, a quedar, va a quedar pachoncito.、Eh, después viene una historia,、eh, todavía no t i e n e o sea, ya se está produciendo, ya, obviamente te dicen, pues ya está, pero todavía no, no les vamos a dar más. Eh, más información. Viene una historia también de, de Kamala.、Es、de Kamala Khan, escrita. Aquí tengo el, el nombre. aquí,、eh, Lo malo es que nada más ponen escritores, muy al estilo de todo. Pues como que dejan a los ilustradores al final, pero bueno. Muy así de Cami、fin. García featuring Gabriel Piccolo, ¿no? Sí, como que, ¿cómo andas? Sea, Cami García no iba a dibujarte pachón, ¿eh? Pero bueno, cada quien. Eh. Eh, Kamala, esta historia de Kamala, de, de Miss Marvel, va a ser escrita por、eh, Nadia Chamas. Y después viene otra de Shuri también,、eh, escrita por、eh, Rosanne Brown. Y bueno,、eh, prometen que va a haber más、eh, más detalles al respecto de, esta, de estos tres primeros, tres primeros títulos que saldrán a partir del siguiente año en todos los canales por los que distribuye Scholastic. Que pues, no son nada despreciables, evidentemente. Y que, evidentemente, la, la línea、eh, de, de cómics del de Parentship Marvel Scholastic pues va a ser bastante, bastante amplia.、Eh, pero pues, esas noticias nos van a llegar en los siguientes meses. Súper interesante noticia, Carly. Como bien dices, pues, creo que nadie la peló. Nadie la peló. Y este tiene todo el potencial para. ¿eh? Quieren que Marvel se posicione como. ¿De veras un vendedor canijo de cómics allá en, en Estados Unidos? Pues con esto, ¿eh? Sí, o sea, tienen una librería de personajes, una propiedad intelectual que, que vende un chorro. O sea, los, en las películas eh, eh, no, no dejan mentir. O sea, es, las ganancias que dejan sus personajes son muchísimas.、Eh, y, yo, y ya estoy escuchando, híjoles, ya estoy oyendo las voces de, de la disidencia, ¿no? De este, que dicen, no, pero ¿cómo? Pues es. Este, los cómics no son para niños y los personajes son, este, deberían ser más.、Eh, historias más adultas, no sé qué. O sea, sí, hijo, está bien. Y en los cómics que normalmente consumes, chido. Pero no vas a comprar cómics toda la vida tú. O sea, a lo mejor a s el final de tu vida, pero después, ¿qué va a pasar? Necesitamos gente nueva que compre cómics. Eso es un hecho. O sea, necesitamos que la audiencia este, se refresque, se renueva. Y si esos personajes quieren que, queremos que sigan vivos, que, que se sigan haciendo historias. Con diferentes tonos, con diferentes este、eh, voces, autores, etc. Hay que hacérselo llegar a, a la gente que en un futuro va a seguir comprando cómics, a los niños de hoy, honestamente. Y qué mejor que hacerlo de esta manera. Yo, yo la verdad, aplaudo muchísimo esa iniciativa. este Lo están haciendo como d c pero d c lo está haciendo in-house. Ellos están aliándose con alguien, con alguien más que sabe hacer hacerlo. Son dos estrategias diferentes, pero al final del día es mantener estos personajes que durante muchos años han estado vigentes, dándoles esa este, necesaria dosis de frescura para que sigan vigentes por muchos años más, carnal. Yo creo que es una gran idea. Sí, y Marvel muy al estilo de Marvel, ¿no? De que de repente suelta a sus personajes para que、ah, pues、alguien más haga algo con ellos, ¿no? Como lo que pasa con, insisto, esa cosa que no entiendo, de IDW, que ellos les publican cómics de sus personajes. Pero sí. Ahí dice Marvel, pero es de ADW, ¿no? Y les va bien, a los de ADW les va bastante bien. Así que no veo por qué no les p u e d e dar bien con esta, con esta línea. Así que, sin duda, la estaremos checando, ¿eh? O sea, eh, cuando salgan esos primeros lanzamientos, ver qué tal están, ver qué tal,、eh, considerando el mercado al que van dirigidos. Y desde luego,、eh, a ver el año que entra cómo se comportan esas ventas. O sea, porque la verdad,、eh, va a ser un año, el 2021,、eh, donde vamos a tener que ver un repunte. Porque este año está de la fregada en general este, y en el medio del, de este, del publishing, ni se diga. Esperamos que para el otro año ya existan、eh, las condiciones ideales para que se recuperen estos números. Y sin duda, el apoyar con este tipo de, de, de productos va a ser algo muy interesante de ver, Carnal. Sí, y el, también lo, lo que se me hace más. O sea, aparte de que, si、sí, yo, por supuesto, Scholastic sabe cómo hacer esos productos. Realmente lo que Marvel también compró es todo, todo el aparato, toda la maquinaria que tiene Scholastic para posicionar sus productos en el mercado、eh, que les vende, que es algo que Marvel no tiene. O sea, Marvel no tiene cómo posicionarse en un mercado dominado por, por Scholastic. Sí, desde luego, y tampoco tiene la distribución que tiene Scholastic. Eso es un hecho. Sí, no, y, ni, y creo que ni las ganas de tenerlo, así que, pues, eh. Next best thing, ¿no? Quizá no es propio, propio el asunto, pero、ah, a quién le importa. Creo que les puede ir bastante, bastante bien. Sí, sí, sí. Y además, creo que sería a un año, o sea, estarían saliendo en la primera vez de 2021, un año antes de que salga la nueva película de Spider-Verse, así que va a haber una atracción bastante interesante ahí, ¿eh? Sí. o y e por cierto, es más como chisme este, de la siguiente película de Spider-Verse. ¿Sabes quién está metido ahí como. No como animador, pero sí de diseño de personajes y todo eso? ¿Quién? Chris a n k a ¿En serio? Sí, ese sí, sí lo, lo presumió hace unos meses. Este, jaló, jaló trabajo de ese lado.、Eh, es parte de, de la producción de Spider-Verse 2, o sea, como, como se vaya a llamar la película. o、oh, pues súper bien por el buen Chris, ¿eh? Felicidades, qué chido. O sea, es, es, es un trabajal, seguramente. ¿eh? Sí, ¿dónde que, aparte, como él estudió animación, pues, le, le, le, ha, le ha de saber bonito? Sí, seguramente, seguro que sí. Ya estaremos viendo, seguramente este, va a h a personajes nuevos. Se habla de que ahora este、eh, hablaban de un. No, no sé si es necesariamente el spin-off, pero pues, que se incluyeran este, más mujeres araña, ¿no? Este, Cindy Moon, Spider-Woman. Spider-Girl, no, no, no está Gwen, sino m a y Parker, etc. é t Entonces, r a e pues, el, como que el cielo es el límite, le dieron al clavo con eso del Spider-Verse en, en, en el universo arácnido.、Eh? Sí, fíjate que、uh, quizá no le damos el, el,、eh, el, el justo merecimiento, pero pues, creo que ha sido de los conceptos que más han perdurado en cómics, en, en este, en ahora en películas, en, en universidades extendidas como películas. Eh, y el tener diferentes arañitas de ese tipo, incluso pues hasta en el mundo de los videojuegos, o sea, para, play,、eh, para PlayStation 5, uno de los títulos flagship va a ser un, un juego de Miles Morales, carajo. o Wow, De hecho, es, es con el que se va. Es el que tú estás esperando para jugar en el Play 5, ¿no?、Eh, o sea, sí, pero que es exclusivo para Play 5, porque también quiero jugar esa cosa que viene de. e Fiberpunk 2077. Ah, ya, ya. Sí, que son los mismos que hicieron el brujero. Pero ese tengo entendido que sí saldría para generación actual, que ya casi podemos decir que es la pasada.、Eh, pero pues no hay, no hay fijo, ¿no? O sea, PlayStation 5 va, va a tener retrocompatibilidad con los juegos de Play 4. Así que, pues más bien, lo compraría para, para el Play 5. Pero el primer ex exclusivo que sí quiero para un PlayStation 5 pues tienes que ser de Miles. ¡Guau!、Wow. Iba a ser el d e Last of Us, pero pues ya no, ¿verdad? Ay, a quién se le ocurre sacar un juego? Que, que, que bien podrías haberte esperado ¿Es medio año. Ay, Por cierto, ¿qué Por tal mal asunto? La verdad es que no lo he podido seguir jugando. Si he estado algo ocupado, este.、Uh, de, tiene un pequeño problema el juego, o ¿eh? Ah, sí. El, el problema se llama.、Uh, Si quieren, les doy un poquito más de, de, de detalles la siguiente semana. Que lo puedes jugar un poquito más. Pero hasta ahora, i t mi gran issue es que el gameplay es medio malón, ¿eh? Y malón me refiero a que es muy, muy parecido, casi idéntico al del primer juego. Cuando hay que ser sinceros, casi, casi han pasado dos generaciones de consolas, ¿no? El primer juego salió para PlayStation 3, a principios de PlayStation 3.、Mm, y no, o sea. Pero, desde el, digamos que en el primer juego era malón el gameplay y este más o menos copió lo mismo. No, no es bueno, es buen el gameplay, pero aquí no, hay, no veo un progreso. También, también es que, sí, sí este, Naughty Dog, el desarrollador, a a a r r r o o momento l l d en ese h b a era su juego más ambicioso. A lo mejor era dar dicho juego lo mejor que su u este más no, a expectativa muy alta, e p muy r el ú no, i c a a v no, c e en el gameplay es r dar r a puedo b i no. q u i t s sea, ¿no? bien, <risa> O、okay. Pero、pues、no, no sé,、eh, cosa de analizarlo un poquito más.、Eh, ahora entiendo por qué algunos jugadores sí se han quejado de que después de cierta cantidad de horas, sí empieza el, el, lo que todo desarrollador no quiere que, que, que pase con sus juegos, pero que a todo el mundo les pasa: que empiezas con el drag de ay, tengo que otra vez hacer esto, ¿no?、Mm, ok. Sí, hay, hay unos conceptos muy interesantes de, de, de diseño de, de videojuegos. Se los platico la siguiente semana porque ahorita ya es un poquito tarde. Este, sirve de que lo juego un poquito más para ver si, si nada más fue mi impresión o si ya estaba yo cansado o, o qué onda. Pero, pero sí, mi impresión es esa: de que el, el drag de ese concepto, nefario concepto ahí de, de los videojuegos, se asienta muy, muy rápido en, en The Last of Us 2. Y, Sí, es un. Ese sí, es, ese sí para que v e a se me hace un, un problema de pitofagos, no, no de otra cosa, ¿no?、Mm, interesante, carnal. Pues ya nos dirás la siguiente semana, a ver qué show con cómo va Last of, Last of Us 2.、Mm. Pero por lo pronto, muy interesantes números que, que nos trajiste esta semana, carnal, porque sí está.、Eh, como, como bien dices, n ¿no? el gran asterisco de que eso es el año pasado, este año es bien atípico, y el año que entra ya estaremos viendo cómo se comportó la cosa. Este, justo en este, en este año tan extraño, ¿no? Sí, a ver qué p a s e Exactamente. Pero muy interesante y también gran nota eso de Marvel. Como dices, nadie le hizo ruido porque no es el típico cómic que se vende en las tiendas de cómics. Pero en otros lados va a hacer mucho ruido, estoy seguro y, seguro. y muy, muy seguramente estaremos viendo,、eh, dando seguimiento en los siguientes este, meses a ver cómo va, cómo va ese rollo y cuando salgan y se diga, ¿no? Sí, definitivo. Se va a poner, yo digo que se va a poner pechoncito. Bien, carnal. Pues,、eh, ¿te parece? Nos vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con nuestro tema central. Sí, que por cierto, ahora sí tengo, no,、bueno, eh, ahora sí podríamos poner canción este, a la mitad. Ah, sí. Porque hay una bonita canción. Sí, hay una muy bonita canción de Miracle of Sound. Que, pues, e s e cuate me, lo adoro y lo amo. Y es de mis ídolos. Porque no solamente hace música p a c h o n a sino también es música este, libre de derechos de autor. La, la puede uno poner en, en streamings de, de Twitch si los hace. Lo s puede poner en, en, en YouTube. No hay, no hay fijón.、Eh, siempre cuando n o copias el mismo video. Pero bueno,、claro. eh, la, la canción se llama Liquid Nights and Disco Lights. Que es, un, es de un videojuego que. Yo no lo conozco, es de esos juegos indie que al buen Gavin、eh, Dune, m i r a que l o s a n le encantan. De hecho, fue su juego favorito el año pasado, según él, de un juego que se llama Disco Elysium.、Oh, uh -huh, oh, no okay. Pero es una canción súper, súper pachoncita y muy funk. Me encantó también porque es muy, muy funk. Súper bueno, carnal. Pues a ver, preséntala, como hace mucho no lo hacemos. Venga. Ah. Podemos poner aquí en el Café Comicro algo de Musiquita、eh, Liquid Nights and Disco Lights, The Miracle of Sound, de aquí en el Café Comiquero, y regresamos en un rato. t i Bienvenidos lo que queda en el café de comic. a No, lo que pasa es que esta canción, que, que espero les haya gustado, y si no, pues todavía la escucharon, ¿no? Ni modo.、Uh, m í l o dice: Bueno, Gavin, es una, es una canción acerca de sentirse triste y deprimido y saber que las cosas pues ya nunca van a ser como antes, pero pues ni modo, ¿qué le hacemos, no? Ok,、ah. pero con un ritmo muy, muy uplifting. Sí, muy apropiada para el año, pero, hey, ¿qué creen? Este.、Um... Lidiar con que uno va envejeciendo y que ya valió cacahuate, todo eso es lo que todos tenemos que lidiar, pues más temprano que tarde. Así que váyanse acostumbrando, c h a m a l Pues sí, es Pero está, está, está muy bonita, está muy pachona.、Eh, y tengo entendido que ese juego, o sea, pues, me, me metí lo que nunca hago, ¿no? De hecho, en general, cuando, me, nunca veo los comentarios de nada, absolutamente nada. Pero cuando se trata en las. De las canciones de Buen Miraculous. ¿De qué de repente sí veo esos comentarios? Porque t o a l g o de información de dónde se inspiró, de dónde saca sus, sus canciones. Así como, si quieres escuchar más de esto,、pues、puedes s p u e ir t a estos otros lados. Así que de repente sí、eh, leo qué tanto pone buen, el, buen, el buen Gavin por ahí. Y mencionaba que el, la idea era precisamente una canción nostálgica que、eh, hiciera, tuviera esa sensación. No tengo tanto sombría de un juego que tiene en general esa temática, o sea, que es este de、eh, Disco Elysium. Y por lo que voy viendo, son, fue un juego、ah, muy chiquito, o sea, de una compañía muy chiquita. Es un juego muy, muy indie, pero muy, muy bien valorado ¿eh? Por, eh, por todos los que lo han jugado. Así que, pues igual, valdría la pena ver de qué se trata. Para, ¿Para PC, PC, por cierto. ¿eh? Para PC? PC y Stream. Ok. Bien, pues, carnal, y pues, sí, como bien comentas, tenemos More Others, tenemos、eh, el, pues, digamos, el primer título que recibimos en el café、eh, de esta etapa que es Dawn of X, el amanecer de X, de X. y pues、eh, salieron multitudes de títulos después de, de aquel. De aquella maxiserie de House of X Powers of X, que por cierto, pequeño comercial, ya pueden encontrar、eh, prácticamente ya en, este, en Walmart y este, en su tienda en línea, y creo que en los a m b r o s que ya han reabierto, este, pero vayan con mucha precaución o pídanlos a su casa.、Eh, ya pueden encontrar este tomo, precisamente el de House of X Powers of X, publicado por Smash, a un nada despreciable precio de 349 pesos, que la verdad creo que está bastante bien, considerando que el original es mucho, mucho más caro. Los doce números. Los doce números, ¿eh? no, sí.、Pues、es muy buen precio, entonces. Muy buen precio. Entonces, este, si no lo han leído, léanlo.、Eh, la verdad es, es, es creo que es indispensable para entender esto de, de Morothers. Pues sí, la verdad es que es indispensable. Eso te iba a decir. Si no lo han leído, pues dejen de, de escuchar el café c o m i q u e r o porque pues, ahorita no va a hacer postes, d chamacos. Léanse primero esa cosa, después regresan y tráiganse el ron. Sí, porque aquí, aquí hay mucho, mucho pirate y mucho ron y toda la onda. Porque Moroders es un título X,、eh, pues, no pun intended,、eh, muy diferente a lo que estamos acostumbrados de entrada. Me gustó el hecho de que el título se llame Moroders. ¿no? no hay una X ahí en el título ni nada. Más allá de la calabrita del logo que tiene una X, pero、eh, es un nombre con mucha historia para la franquicia X, carnal. Y una historia. Sombría y canija.、Mm, sí, básicamente. A, lo, a la buena audiencia, ¿quiénes eran los morodes originales? Los morodes originales eran、eh, esbirros de Mr. Sinister. Fueron aquellos que hicieron,、eh, cometieron una atrocidad conocida como la Masacre de Mutante,、eh, allá en los años 80, en la cual、eh, básicamente este grupo de mutantes, que todos eran,、eh, todos eran clones, Eh, a las órdenes de Mr. Sinister、eh, masacraron a todos los Morlocks en, este, en, en las a l c a n t a r i l l a s de Nueva York. Eh, en una saga donde f u i m o s las primeras como,、eh, crossovers, macro sagas de la,、eh, las franquicias mutantes, donde quedó muy mal herido、eh, Kurt Wagner, quedó muy mal herido este, Colossus, a grado de que no podía eh, con, eh, dejar de convertirse en metal porque se, se podía morir, y también y la misma Kitty p r y d e、eh, que es curioso porque Kitty p r y d e es un personaje súper importante para este título de Moroder, a y、eh, un personaje que a la postre. Se convertiría en como miembro, entre comillas, honorario de, de los Moroders, fue Gambit.、Eh, muchos años después se reveló que, en, es, en aquella etapa que dibujaba Joe Madurera i con guiones de Scott Lovdell, que Gambit era,、eh, también estaba aliado con Sinister y participó eh, eh, tangencialmente en los eventos de Masacre en mutante, pero logró salvar a una pequeña mutante, que es una, una mutante que estuvo dando、eh, mucha lata a finales de la. Del siglo pasado, que fue、eh, Marrow, no sé si la r e c u e r d e n una mutante que,、eh, muy deforme que tenía、eh, huesos en la, en la cara y le salían los huesos como armas. A l la o l a r g o la fueron haciendo menos deforme, pero、eh, Gambit fue el responsable indirecto de esa parte de la masacre de mutante y era parte también de esto de los m o r o t h e r s De ahí que. El que un título, desde que se anunció, se llamara Moroders, dije, ok, esto se va a poner feo. Not really, o sea, realmente se van por otro lado, porque Moroders quiere decir merodeadores, prácticamente, ¿no? Y realmente cuando ya empecé, a, cuando me empezaste a contar de qué iba el título y cómo estaba, dije,、ah, ok, no son los Moroders que conocíamos. Pero sí hay p e r s o n a s que se sienten incómodos con el nombre, déjame decirte. Sí, es, es una, fue una decisión, que se me hizo interesante de ponerle el título. O sea, después de, de revitalizar la franquicia, las franquicias X y todo esto ahí en Marvel, y que salga Gary Dugan ahí de, de, diciendo: Oye, pues, ¿qué creen? Quiero un título y se va a llamar Morothers.、Oh, ok. o Y Luego, cuando veías la portada n o del número uno, que pues, no veías a los Morothers, los Morothers eran,、eh, por cierto, estaban siendo liderados. Solo sea, había uno que no era un clon, era Sabertooth.、Uh -huh. Era. Y Era en la época donde Sabertooth era más maldito todavía. ¿eh? Estaba h e Sabertooth, estaba un mono que se llamaba Riptide, que era como.、Uh... ¿Qué hacía Riptide? Él, él, me acuerdo que tenía, era como un ciclón. O sea, tenía un poder que hacía como un.、Sí. Y lanzaba cuchillas. Pero, pero Nada más, pero. ¡Anda! Exacto, es que eso e s lo que me faltaba. O sea,、eh, se, se hacía como un ciclón y le son unos c u c h i l l o s raros ahí de la piel y no sé qué. Y fue el que, de hecho, le puso en la torre tanto a k o r t Como a Colossus, los de Juan Coma. Sí. Estaba otra mutante que se llamaba Vértigo, me parece, o algo、uh -huh. así. Vértigo. Que hacía eso.、Sí. Mm. Que hacía eso, te daba, te daba Vértigo. Blockbuster, que era uno fuertote.、Ah. Y me falta un, y... uno de esos desgraciados que no.、Eh, Harpoon. Harpoon también tenía、ah, este. ¿cómo? Que、Harpoon、es Harpun, ah, con los arpones, o sea, h a r p o n es porque crearon unos arpones, de, este, no sé si de energía no me acuerdo cómo eran, pero con esos arpones prácticamente clavaron a la pared a este Warren Worthington, lo, lo dejaron clavado ahí en las alas, y durante esas sagas, cuando precisamente pierde las alas, y posteriormente este、sí. Apocalipsis l a regresaría en forma metálica, y es cuando surge Archangel. Sí, sí, sí, si no se han leído esa, esa historia de Masacre Mutante, déjenme decirles que yo era muy, muy niño cuando la leí. Y, y, y muchas razones fue, me dejó muy marcado porque, para empezar,、eh, yo leí las consecuencias de esa historia antes de leer la historia. Leí,、eh, o sea, después de, esa,、eh, de, de Masacre Mutante, llegó ese primer encuentro entre los cuatro fantásticos y los X-Men.、Mm, muy bueno. El chiste era, muy bueno, de, el chiste era salvar a, a Kitty porque Kitty se había quedado atrapada en su forma、eh, intangible. Y que de hecho, hay un pequeño red con el respecto. Parece, por lo que vamos entendiendo, la forma natural de Kitty es estar siempre intangible. Lo que tiene que hacer es controlarse todo el tiempo para permanecer sólida.、Oh. Eso está canijo.、Oh. Qué, qué, qué fuerte. Sí, está duro. Y, eso, y, y precisamente durante ese asunto de, de masacre mutante,、eh, por, un, por los ataques de los Mordok, c termina como atrapada en su forma intangible y se va. Iba perdiendo literalmente forma, poco a poco, el chiste l a salvando. Después, años después, un par de añitos después, puedo por fin leer Masacre Mutante y me quedé de Holy shit, esto es awesome. Y aparte hubo un detalle bien bien curioso: ahí fue donde conocí a la Power Pack. Oh, es verdad, porque hay, hay un número de Power Pack que,、eh, que intervienen en el crossover donde se enfrentan a s e b e r t o u t nada más, ¿no? Y、salen vivos, o sea, la bola de chamaquitos de la Power Pack salen vivos de ahí. Cuando el Silver Toted era, era el más maldito de los malditos, díceme que estos chamacos son asombrosos. Desde ahí le tengo mucho cariño a la Power Pack. ¡Guau!、Wow. Y también ahí mismo, ¿te acuerdas que salió Thor? Había un número también de Thor、eh, en la etapa de, de Walt Simonson, que es precisamente en ese número.、Eh, él se enfrenta a los, a los Murders, de hecho, y sale mal herido porque Hela lo había maldecido. Después de varias cosas que habían pasado en el título de Thor, Gela、eh, lo maldijo y le dejó los huesos. Este, o, sea, o sea, no podía curar sus huesos. O sea, si algo le pasaba, no se podía morir. Le dio una especie de suerte de inmortalidad, pero las heridas que le causaran no, no sanaban. Y Blockbuster le rompe un brazo a Thor en aquella, en aquella saga. Y, años, y posteriormente, a, a, de lo que pasaría después en el título de Thor. Es que es, es una etapa en la que tiene que usar una armadura de cuerpo completo. Que, este, que la tiene que usar, es una armadura asgardiana para poder protegerse de cualquier、eh, rotura de huesos porque nunca iban a soldar. O sea, eh, eh, fue, eh, esa saga tuvo muchas repercusiones bien interesantes a la larga en, en buenas partes del universo Marvel. ¿eh? Y el punto de que llegamos aquí, a, a cuando se supone que ya. ¿Se acuerdan cómo acaba todo el asunto de.? De House of X, Power of Ten, de que ah, sí, los mutantes ya est estaremos bien pachones en nuestra hilita y, y todo va a ser este, fiestas y cirugías. Bueno, ¿qué creen? No realmente. La mayoría de los sí, la mayoría de los líderes mutantes no se están tragando el Kool-Aid. <risa> por cierto, esta <risa> referencia de tragarse el Kool-Aid es por un culto de, de la muerte en Estados Unidos,、ah. donde el líder cultista les dijo a sus, sus cultistas、uh -huh. que.、Um, Tenían que morir para alcanzar la salvación y no sé qué. Les dio un c o l a i d con veneno y se lo tomaron y se murieron. se murieron un resto de personas, como ciento y pico, algo así. Sí, de ahí la referencia de que they're not drinking the c o l a i d n o Ese, de que no te la crees. Bueno, precisamente, y, y de hecho, esa ha sido la, la temática de <coughs> varios títulos X en general. ¿eh? Eh, la mayor parte de, de los títulos, salvo con. Salvo las que están. Protagonizadas por, por los más fervientes creadores, de, cre, bueno,、eh, perdón, este, creyentes, o sea, los que más creen, creyentes de los X-Men, dígase, eh, eh, Scott, eh, Scott, y ya mencioné a Scott, Scott. <risa> ya mencioné a e s a pobre imbécil, salvo por él, la verdad es que casi nadie se la está creyendo, ¿eh? todos están en, en, en esa en esa etapa de decir, esto es. O sea, es demasiado bueno para ser verdad, así que mejor voy a hacer planes para cuando todo esto reviente. Y Moroders precisamente trata de eso, de, de un grupo de mutantes, liderados en particular por una mutante que no se está creyendo las patrañas de Javier y de Magneto. Y no, no es Kate p r y d e es, es Sema Frost. Sema ¿Sí? Frost es la responsable de que vuelvan a existir estos Moroders, la, la primera responsable. Ya después le echamos la culpa a Katie p r y d e y, y de hecho, el. el El título tiene como, como real protagonista a Kitty.、Eh, Kitty que tiene una,、eh, tiene la peor de las suertes toda la vida. Porque está, ve, el, la idea ahora en Cracoa es que pues aquí es el refugio para todos los mutantes. Tenemos nuestras, nuestros portales de Cracoa, nuestras puertas,、eh, nuestras Cracoan Gates, donde plantamos una plantita chistosa. Se、eh, hace、eh, aquí en la isla. Y de esa misma plantita sacamos una semilla i t que la plantamos en algún otro lugar del mundo y sí, sí. se hace un portal. Y, los, y solo los mutantes pueden atravesar ese portal y llegar a, automáticamente a Cracoa. Bueno, pues estaban en una de esas. <ríe> Está Kitty p r y d e estaba、eh, Kurt Wagner y Ororo. En Central Park. estaban rescatando. En Central Park estaban acá diciendo a los mutantes: Ahora sí, vengan, acá tenemos Kool-Aid y todo esto. ¿sí? Porque Ororo y Kurt por... se lo están tragando enterito. Bueno, si de andas y、si、somos bien pachones, y ahí van los, los chamaquitos mutantes. Ah, pero perfecto, ya no nos van a perseguir. Un, ya no vamos a estar este, atrapados en un mundo que nos teme y nos odia. Ahora vamos a estar en un mundo donde nos quieren controlar las mentes. Pero bueno, pues, supongo que podemos vivir un poquito. Next besting es lo mejor, exacto. Y ahí va la pobre Kate, de m b i bien campante. De bueno, pues al rato los veo en c r a c o v va hacia el portal. Y lo que nunca le.、Eh, y eso, eso es algo muy pachón del cómic. Lo que nunca le pasa a Kate. No lo puede atravesar.、Sí. Se rompe la narizota. Recordemos que Kate, o sea, Kitty, lo que hace es atravesar paredes. O sea, para ella el pegarse contra algo no pasa, ¿no? Y aquí Krakoa la, re, la rechazó. Y, y la, la reacción inmediata de Kurt y de Aurora es de. e ¡Oh! ¿Qué onda? Y Kitty le, y desde ahí se rompe la nariz y todo el maldito cómic está con la nariz rota. Y con el ojo este, morado y todo, siempre parece pirata, ¿no? Y, dices, okay, okay.、Eh, y bueno, cabe mencionar también lo, los créditos del, del título, ¿no? El, el cómic está escrito por Gary Dugan. El arte, por varios números, es de Mateo Loli, a quien yo no conocía hasta, hasta este título y es bastante bueno el, el dude. Los colores son de Federico Blee. Las letras de Corey Petit, viejo conocido ahí en m a r v e l El diseñador, todo el diseñador del asunto de Morothers, es algo que me gusta porque de repente no le dan también crédito a los diseñadores de, de los cómics. Es de Tom Mueller.、Uh -huh. eh, las portadas son en particular, todas, todas las portadas siempre son de Russell Daugherman y Matthew Wilson. Que si ellos se decidieran a hacer más cómics de lo que quieran, pues yo estaría súper encantado, pero, pero bueno. Y pues bueno, también vienen los editores: Chris Robinson, Jordan D. White, que es el editor este particular de, de, los títulos, de casi todos los títulos X-Men.、E、incluso le dan por ahí su,、eh, su título, pues, no tan honorario, sino、uh, como dictatorial ahí a, a Jonathan Hickman, que le dice como Head of X, la cabeza ahí de, de todo el mundo X.、Okay. Sí, o sea, como que él es, el, él es el Javier de todo este asunto, ¿no? Sí, ¿ven por qué desde ese punto ya no le tenemos confianza a esto es de que no va a salir bien? Es que no tan Gimon a la cabeza, pero b u e n Sí, no, no es porque sea malo, sino al contrario, o sea, es muy buen escritor, pero. O sea, pero tiene mala d e c i s i o n es chamaco. Sí, Está, así que los mutantes están condenados. Bien condenados. <risa> sí, esa es, un, es una, una sensación que durante todo el cómic me, me, me deja así de. Esto va a explotar en algún momento. O sea, esto no No puede funcionar durante mucho tiempo. Sí, hay un número en particular de otra serie, que es la de X-Men, que vemos más o menos por dónde va a empezar a implosionar todo este asunto. Y es por quien siempre supimos que todo se iba a ir al demonio, por Mystique. Claro, desde, House, desde las miniseries de House of, House of X y Powers of Ten, Mystique no estaba. No estaba tan a bordo de esto, y menos porque no le han cumplido algo, pero bueno. Sí, es. Y, y, y, y mi mujer, hijos de la retizada, porque sí. Esta.、Eh, Destiny. Ay, ¿cómo es el nombre No, no, n t e No, c ó m o e ¿Su el...? l s nombre, nombre, nombre humano? Su esposa, hombre. Irene Adler. No, no me.、No, pero ¿cómo se llama el. Su nombre mutante, puede ser. Porque a h o r que se hablan de nombres mutantes. Destiny, su、so. esposa. Pues、ella sigue bien muerta porque es una mutante que puede ver el futuro, y es lo único que Moira les dijo a esta bola de, de a, a los cultistas mayores: no me traigan a mutantes que puedan ver el futuro porque ya valió. De hecho, en retrospectiva, en la miniserie, esta de, bueno, maxiserie de, de Powers of Ten, el gran problema de Moira a lo largo de las diferentes vidas que encarnó fue Mystique. Así que, perdón, e s t a Destiny. Así que,、mm, precisamente, el no tener a Destiny de vuelta es una garantía para ella, pero, y para toda esta utopía hecha, honestamente, con palitos que tienen los mutantes, ¿no? Sí, así que, pues ahí va a venir el asunto. En algún momento vamos a ver qué es todo esto, va a tronar. Y vamos a verlos. Y, y en este número vemos lo,、eh, uno de los, o sea, los planes que tienen, los planes de salida que tienen otros mutantes para esto. Kitty entonces se va. A Cracoa, se va a Cracoa a la antigüita. Se roba un barco. <ríe> de la d e s g r a c i a d a se r o b a un barco ahí de quién sabe dónde. Literal. Y, y navegó a Cracoa y, y en el camino, como que agarró más gusto al alcohol, porque pues no tienes mucha, mucho que hacer al respecto, atrapado en un barco.、Eh, por cierto, hay otros de, de detalles curiosos aquí: es que,、eh, bueno, en el, en el momento en el que mencionan a Kitty p r y d e pues tiene que, tienes que mencionar a Loki, su dragón mascota. a q u Me acuerdo que Loki en algún momento, no me acuerdo exactamente desde cuándo, pero bueno,、eh, se manejaba ya como. Es un alienígeno, no es exactamente un dragón, es un alienígeno, pero es un alienígeno inteligente que se hacía pasar por alienígeno menso.、Uh -huh. Pero aquí otra vez, como que es alienígeno menso. Sí, otra vez es, es, un, es más animalito que, que otra cosa, es más una. Es mascota de chica mágica, ¿no? Sí, es más mascotita que agente e n c u b i e r t a Sí, no sé en qué momento cambió eso, pero ok. Pero、bueno, ahí v a la pobre de Kitty ahí con Loki. Y Loki a, a cada rato le trae este,、pues、cosas para que coma y no se muera la pobre Kitty. Le trae pedazos de gaviota, pescados muertos.、Pues、gracias, Loki.、Okay. Por fin llega, por fin llega、eh, Kitty a Cracoa. Y, y también una de las buenas razones por las que ella se fue o a sea, la antigüita en barco es porque. Pues desde el primer momento en el que llega a Caracol empieza a contrabandear cosas.、Uh -huh. <ríe> Le Trae todo su, su stash de、eh, esenciales para Wolverine, ¿no?、Pues unas, eh, un, unas paquetes de costillas, este, cajas de, de whisky canadiense, ¿whisky canadiense? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa toma Logan, Guacala? Pues canadiense, a fin de cuentas.、Eh, ¿cuánta, cerveza? Pues, ¿sí? ¿Cuánta cerveza pudiera encontrar?、Eh, ¿Sándwiches、eh, cu cubanos? <ríe> Producto para el cabello que en su caso es importante, es muy importante para él. Y a cuanto a café también pudiera encontrar, yo,、okay. toda la serie de Moroder está hecha,、eh, está construida alrededor de hay piratas mutantes. Y no, no, no, no es que estén bajando música ilegal o cosas así, <ríe> es que literalmente necesitan,、sí. quien, necesitan quien les contrabandee sus productos mágicos milagrosos. q u Esa e es la promesa de Cracoa de. Si todas las naciones del mundo se portan pachonas con nosotros, pues nosotros les damos medicinas mágicas que les alargan la vida y les curan todas las enfermedades.、Okay. Obviamente, hay muchas naciones que pues, no iban a estar muy, muy, este, muy de acuerdo con eso, pero de todas maneras, los mutantes quieren entregarle、eh, a cuanto humano tenga acceso a eso, pues se lo iban a mandar. De manera ilegal, obviamente, a través de contrabando. Y la otra cosa que iban a c o n t r a b a n d e r que necesitaban contrabandear, eran mutantes que no pudieran salir de su país porque su país apestan a, a Popó. Sí, o sea,、eh, donde incluso se plantaron semillas de k r a k o a y hay portales, pero están hasta controlados o, o no, no tan fácil pueden salir de ahí, ¿no? Y, y les ofrecen algo, pues v i e n e acá, porque hay un número más adelante donde、eh, dicen: estos mutantes son k r a k o a n o s Si tienen a c i o n a l i d a d caracuana en el momento que la decidan, ¿te das cuenta de lo peligroso que resulta eso? Pues sí, o sea, se entiende,、Ajá. honestamente se entiende, pero o sea, pro... como, como cualquier otra nación, n o el problema pues no son los ciudadanos, el problema son las cabezas,、eh, Sí, exacto. t a l que, bueno, llega Kitty、eh, y empieza、eh, y descarga toda su frustración con Ice Man. Digo, oye, es que no puedo usar, la... ella no puede usar la tecnología k r a k o w a n a o sea, es como que le hace corto no p u e d e atravesar las, la, las, los portales.、Eh, en k r a k o w desarrollaron su, su lenguaje chistoso, su, su lenguaje propio, que en el momento en el que un mutante atravesaba el, el, su puerta de k r a k o a en automático era como que te descargaban el, la actualización de software. <risa> Descargaban el, el lenguaje mutuante, pues ella no puede, p、pues、u ella s、no, e、no, ni siquiera habla c r a c a n o porque no puede, no tiene cómo. Y justo estaba en su momento más bajo de: llorar, ¿Qué llorar Gerardo s voy a hacer? Cuando le llega la, una invitación de la última persona que ella querría ver en, en toda su vida, Emma Frost, la asquerosa tía Emma. En el momento en el que vi que esto iba también a tratarse de Emma Frost, dije: Ok, este cómic me ganó, porque la asquerosa tía Emma siempre es de lo más divertido del mundo. Sí, o sea, Emma, que pasó de, de, de ser netamente una villana bien cliché del Hellfire Club a, a un personaje súper interesante. O sea, con los sueños la, la han ido desarrollando de una manera brutal. Y、eh, Desde antes, incluso de que、eh, Morrison la tomara y le diera esa mutación secundaria que la convirtió en un diamante, ya desde antes, el hecho de que era una maestra, que básicamente era la competencia de Javier de alguna manera, y que tenía su equipo de Helions y todo el rollo, que, que muchos decían pues, son villanos, realmente no, o sea, tenía la intención verdaderamente de ser este,、eh, pues, la guía de los la siguiente generación de mutantes, y perderlos fue para ella de lo más terrible, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que ella estuvo en e s t a s u n t también de. Ay, ¿Cómo se llamaba? ¿De qué, qué pasaba? Generation, ¿No? Next. Generation ah, Next. Sí, claro, claro. Ella y, Yine... y Sean Cassidy eran los maestros, ¿no?、Uh -huh. O sea, ya s e r a entonces desde los Helions, Generation Next, sus mutantes muertos en, este, en Genosha. Eh, ella, la, las cucus, cuando e l l a estuvo ahí en, en el asunto de, de la escuela de Javier, todavía durante la época de Morrison y demás, ella lo que siempre había querido h a c e r era enseñar, ¿Sí? era ser maestra,、uh -huh. era formar a las nuevas generaciones. Mala onda, ¿eh? y, y, la, y el mundo la ha tratado de l asco, pero bueno. Entonces, les digo que recibe por ahí una invitación telepática de esta Kitty, recibe la invitación telepática de, em, de, de Emma, ¿no? de, Kitty, pues pasa a mi oficina. Y le dice básicamente, Kate, necesito quien me contrabandee cosas. Porque ahora, ¿te acuerdas del Hellfire Club? Ese que una vez te quiso raptar y hacer cosas. Bueno, ¿del c u a l era parte? Caso, ya no es el Hellfire Club, ahora es la, ahora es la Hellfire Trading Company. Muy British.、Uh, o sea, realmente le vamos a confiar el comercio internacional de Cracoa. A una institución que se fundó de un club de sadomasoquismo? All right. Muy, muy estilo Cracoa, por cierto. s í p o r qué no? Y obviamente, k i t e le dice, bueno, Aurora te dijo que no, ¿verdad? <risa> es que ni, ni alcancé a decir todo mi e speech. Pero, pues sí, la segunda opción entonces serás tú, Kate. Así que, pues, ¿qué te parece si, si le entras como capitán? Y Kate lo iba. Honestamente, iba a decirle que no. La impresión es que no le gustaba el asunto hasta que、eh, Iceman se,、eh, trata de ir por unos mutancitos ahí, este, baby mutants, a Rusia y es atacado.、Eh, Bobby no puede traer a sus mutantes a casa, entre comillas, porque la puerta Cracoana、eh, que estaba en Rusia estaba custodiada por unas fuerzas militares y, en particular, hay un monigote que t r a e una armadura que negaba los poderes, los poderes mutantes. Como entonces no pueden ir, a la, a, ir a, la, a la nueva usanza, que es por la vía de Cracoa, pues a Cayle cae el 20 de q u a c h i n ¿sí? Pues Emma tiene razón, tenemos que.、Eh, tanto nuestros productos tienen que salir de Cracoa de alguna manera, como los otros, como mutantes que no tienen acceso a las puertas cracoanas, tienen que llegar aquí de otra manera. Entonces. ¡Ajoy, m u t i s a <risa> j o Y se lleva a una tripulación, pero curiosamente no se lleva al que naturalmente tendría que haber sido parte de este título. Y nunca lo voy a entender: a Nightcrawler. En números posteriores,、eh, Nightcrawler le reclama. Y ¿eh? sí, si、con justa dice, razón. ¿What the fuck? Literalmente, ¿What the fuck? El pobre de Korg ya estaba acá con la camisa de o l a n e s y, y la bandana. Y, y, y、pues、ya se te fue, ¿eh? ya, ya se fueron, ya zarparon y ya fueron a p i r a t e r a otros lados. Así de acorta. Por cierto, el, el, el, ¿cómo agarra Kitty valor para irse a piratear a los siete mares? Se emborracha. Necesita alcohol y mucho.、Eh, es algo que es algo de las cosas más divertidas de este cómic.、Eh, la enorme mayor parte del tiempo, Kate está ebria. Solo así se entiende que pueda superar estas cosas. Porque el hecho de que, para empezar, te rechace. c a r a c o a que se supone que es tu refugio mutante por, por derecho, pues para empezar está gacho. Y luego el hecho de que tengas que estar、eh, surcando los siete mares recogiendo mutantes y llevando drogas, tampoco está tan chido. Y el hecho de que también no tengas la certeza de que si te mueres te puedan revivir, todavía más.、Sí. Y luego, no, o sea, sí, sí te llevas algunos amigos, pero otros no tanto. A quienes sí reclutó fue a Bobby. A Iceman, porque, pues bueno, este, si ya te pusieron en la torre allá en Rusia, vente, vamos a desquitarnos.、Eh, convence, a, convence a Storm de, ándale, Storm, di que sí, aparte, pues, vamos a divertir y, y, y necesito a alguien que maneje el clima cuando, <ríe> cuando mi barco, cuando necesitamos izar velas, algo así, que en realidad es un barco de, de, de motores, pero bueno, como sea, en fin.、Uh, y en, en, en, pa, en, unas, en una. Secuencia aparte, que es algo que iba a jugar en los números posteriores.、Eh, hay un par de paginitas donde vemos que Bishop estaba en China en un rally antimutante. O sea, estaba, con, estaba haciendo lo que Bishop mejor sabe, que es hacer brooding y conseguir información. <risa> y le llama la atención de que hay, hay grupos antimutantes que están surgiendo por todos lados y que algo, alguien va a tener que hacer algo al respecto contra esos grupos.、Eh, evidentemente, Bishop después tendría que unirse a los moradores. Pero、bueno. Y ya, y ya en el,、eh, estando ahí en, en alta mar y todo, ahí en su barquito, todavía,、eh, todavía era un barquito de velas antes de que Emma les diera, les diera una fragata casi militar y demás.、Eh, pues ahí van los tres moroders más un colado. <risa> Me encanta cómo, cómo se les cuela, o sea, cómo consiguen al, al cuarto miembro de su tripulación. A Pyro, el Pyro original, que yo no sabía que estaba muerto. Sí, ¿sabes、yo、cómo se tengo... murió con el virus Legacy? No. Fue una de las primeras ¿Yo? víctimas mortales del virus Legacy. Fue terrible porque te acuerdas que el virus lo que hacía era、eh, exacerbar los, las habilidades mutantes antes de que, de que murieran. ¿no? Y él prácticamente murió consumido por su propio poder, o sea, en fuego. ¡Oh, ¡Qué horror!、Eh, ¡Qué lindo! Pero bueno, así es, así es esto. Y Pyro se había. Literalmente lo consiguen porque él se había colado a ese barco, se encontró que todavía tenía varias botellas de licor, se las bebió, se emborrachó, se durmió, y cuando se despertó, estaban ya en a l t a m a r y de. ups, Bueno, necesitan otro tripulante. Y, y está padre por eso, que, porque tienes ahora la dicotomía, tienes ahí al hielo y al fuego. Eso está bien chido. sí, a, a un completo hothead. Tienes A tres hotheads y a un adulto, ¿no? Que es Ororo, pero bueno.、Eh, llegan a Rusia en tres patadas, por cierto, quién sabe cómo le, hagan lo, cómo le haga n Caracó ó m o le h g a a c para mandar este, un barquito tan rápido a, otra, a, a Rusia, pero bueno. Y tienen ahí su, su primer enfrentamiento, o sea, su primera misión de, de, de ir este, a buscar a los、eh, a los mutantes que tenían ahí retenidos las autoridades rusas.、Eh, y es Y honestamente, quien hace la pelea, quien básicamente es quien la gana, es Kate p r y d e Mateo Loli hace un excele unas exce excelentes escenas de acción, de forma que vemos a, a Kitty, que a pide que ya le digan Kate p r y d e pide que le digan Kate,、eh, a petición, por cierto, de Emma Frost. Sí, que le、bueno, dice, ¿cómo te siguen diciendo Kitty? Ya cuántos años, ¿no? Sí, ya, ya, ya estás grande, mujer, ya á n d a l e que te digan Kate, aunque sea. Así que bueno, también no、bueno, hay que ser irrespetuosos. La capitana Kate p r y d e ¿eh? bola de igual a dos. Les digo que Mateo Loli es unas excelentes escenas de acción. Vemos a Kate utilizar sus poderes de forma ofensiva, que es algo que casi nunca veíamos. Es un, ex, es un cambio muy radical. De, ¿Se acuerdan de esa serie de Wolverine and Dixman?、Eh, de, después de un tiempo, me parece que cuando Wolby ya no puede ser director ahí de su escuela. Kate es quien toma el,、eh, el rol de directora.、Ah, cierto, era, cierto. Era básicamente ya la, era la,、pues、la Miss. Aquí Miss Mangos, que vengo a, de pirata y vengo a meterle cosas en el cuerpo a la gente. ¿Qué, ¿Qué eso hace? Que Lo hace muy seguido ¿Estamos? y eso me da, me da cosas.、Uy. Tiene. Cero remordimiento para lastimar a la gente. Es, es de una forma muy creepy. O sea, hay una parte donde se hace con una metralleta. Le dispara, le dispara con la metralleta a un tipo en la rodilla, no la mata. Y cuando se, le queda, se queda sin balas,、eh, utiliza la metralleta para atravesar, dejárselas atravesadas a, a, a, a dos soldados、eh, en medio de la pierna. O sea, fusionó su cuerpo con esa cosa. Y, y con cero remordimiento. Dije, no manches. Sí, no, no es algo letal. Acuérdense que una de las leyes de k r a k o a es que no, no deben matar humanos. No es letal, no los está matando. No, solo les deja、a、un tramo de... irreversible, pero pues,、ah, ok. Sí, o sea, supongo que se la, se puede, se, de, quirúrgicamente se les puede extraer esa cosa, pero de mientras.、Oh, Dios, qué dolor.、Eh, se consigue de un a oficial sea, un o de ahí del de, de ejército ruso, pues, trata de.、Eh, Tiene ahí una espada que le gustó a Kate. Kate se es esa de esa s espada s noqueando al sujeto. Me encanta que ya lo tiene tirado y todavía le da una patada por diversión. n O O sea, ya está tirado el, el c o n t r i n d e n t e y le das una patada. ¡Mira, Kate, la adoro! ¿no? Eso es genial. Y esa espada, por cierto, con su bonita forma de espada pirata, ¿no? Casual. Y se la queda para el resto de la serie, ¿eh? Sí, sí, es, es usable. Ya le, o sea, le gustó.、Eh, consiguen este. Con el poder combinado ahí de, de Pyro y de Lockheed, Lockheed es un, un o alienígeno, sea, pero es un dragüencito alienígeno, tiene, tiene fuego.、Eh, ahuyentan al resto de las fuerzas armadas rusas, se llevan a los mutantes. Y pues, obviamente estás en el mundo moderno, así que hay alguien que te está grabando con un celular. Y Kate, en, un, en, en esa、La、bonita referencia, explica. Esa típica pose que siempre hace Kate Pride de voltearse hacia la cámara y apuntarte con el dedo. En unas para decirte que el profesor Javier es un idiota. Aquí es para decirte que si eres mutante y, y te la estás pasando mal en tu nación de origen, los moraders van a ir por ti. No te preocupes. Y ahí se acaba el primer número. Gran prim bueno, no se acaba ahí, pero es el gran momento, el gran shot de, de esta Kate. Y sí, inmediatamente que vi la pose dije: Ok, qué, qué, bon qué bonita este, referencia, la verdad. ¿Y cómo ha cambiado la vida? En ese, o sea, de, de, ese, de esa primera ocasión, donde pues, Kate voltea la cámara y se ve una, una,、pues、una chamaquilla, todavía es algo inocente, pero que está empezando a ver cómo es el mundo que ya no, y, y ve que el profesor Javier exactamente no es, pues, no, no es el santo patrono mutante, ni mucho menos. Ahorita que ya la ves, pues es, siendo pirata, n ¿no? o Harden en b a d l e y a n c h e t Con la nariz rota, el ojo morado, con una espada, sangre de sus enemigos en sus ropas. Es muy distinto. O sea, es la misma persona, pero qué distintas personas al mismo tiempo. Sí, yo siento bonito. Como que siento que a lo largo de mi vida crecí un poco con Kitty p r y d e Entonces, como que le digo, ah, h Sí, mi n i ñ o ya creció. Exactamente. Esa es la sensación de decir, ah,、oh, sí. Sí, de verdad, yo sí. Yo... Es. es, es... Pues fue de esos personajes que literalmente yo, cre yo crecí con ellos, los vi desde muy, muy pequeñitos, y ver ese desarrollo que han tenido.、Eh, déjenme decirles que en realidad nunca me ha desagradado el desarrollo de Kate. Desde, o sea, desde que terminó, de, de, ya, no fuera, ya no era la quita inocente, de cuando se fue a Generation X o New Mutants, ya no me acuerdo. New Mutants creo, ¿no? Se fue un rato con, con ellos. Con Excalibur, de hecho,、eh, fue con Excalibur un rato. También estuvo con Excalibur un buen rato. Ah, pues sí, estaba ahí con. Ahí, Fue donde Trabó mucha amistad con Kurt、eh, cuando fue maestra. Bueno, la única parte que está medio acá es cuando Josh Whedon la consideró e x、eh, p e n d a b l e y, y la manda mucho al espacio. Y,、eh, en fin, que ya eso ya q u e d ó a t r á s s o s s todo para atrás a colosos. Por... En fin, cada quien. Pero sí, qué chulada con Kate Pride. Y el m u n r o termina con ella haciendo su bonita bandera. Pirata de Morothers. <ríe> o sea, ella hace su l o g o me encanta eso. Y platicando con Aurore, así de. Y Aurore le dice: No me encanta el nombre de Morothers. Así de.、Mmm, pues no, no le va a gustar. O sea, Aurore tiene una gran historia con los Morlocks. O sea, de hecho, ella en aquel momento era líder. Era líder este, de los Morlocks, ¿te acuerdas? Después de haberle ganado a c a l i s t o Simón. Y el hecho de que los, Mor los Morothers originales hubieran masacrado a los. A los Morlocks, Aurora、eh, siempre lo ha visto como uno de sus grandes fracasos, porque dijo: ¿Por qué no estuve ahí para detenerlos?、No? Sí, pero que ni le hago el cuento. Quien la sufrió más fue Kitty, estuvo a dos de morirse. Sí, sí, sí, sí. Así que, si alguien le podía decir a Aurora: cálmate, porque te, te, te, te calmas con mi decisión, porque quien la sufrió más fui yo, pues es Kitty, ¿eh? Bueno, Kate. Sí, sí, sí. sí. Y así termina el número, y termina,、Mor、por、Mor、cierto. Sí. El número termina con. Le manda un mensaje telepático a Emma de. Oye, Emma, pues, ¿qué crees? s i me gusta la vida pirata, acepto tu proposición. Y, le pide por, y Kate le pide a, todos sus, a toda su tripulación de. Y en adelante me dicen Kate, infelices. Aunque les cuesta trabajo, ¿no? <risa> y te digo, termina el número con un shot de prácticamente todo el equipo. Pero la, en la muy、eh, normal tradición de los títulos X. Hay veces en que el equipo original a alguien se les muere, o en el siguiente número alguien se les une. Y afortunadamente aquí no se nos murió nadie, que eso es muy bueno. Al contrario, en el siguiente número es donde empezamos a ver que hay, va a haber más Moroders. Otro, otro personaje que se va a unir a los Moroders. Eso está chido. Sí, de hecho vemos también. el... el, el o sea, el, los Moroders es como que el brazo. Ar, suena muy feo, pero es el brazo armado de Emma. Sí. Emma tiene su. Su lugar ahí. En Cracoa tienen su、eh, Quiet Council, su concilio、eh, calladito. ¿Cómo lo podríamos concilio decir? Silencio, silencioso? El ¿Concilio silencioso? El concilio silente. Me gusta Silente. Ok, va, va, va.、Eh, ella es parte, o sea, es, es ese concilio quienes toman las decisiones de cómo la vamos a regar el día de mañana en Cracoa, ¿no?、Eh, y Emma, pues, también, a, aparte de ser de ese Parte de ese concilio es, pues, una también、eh, parte importante de la Hellfire Trading Company. Y ni modo, le toca compartir poderes con la peor persona posible en el mundo, Sebastian Shaw.、Sí. Que ahora la Hellfire Trading Company ya no nada más es como antes el Hellfire Club que había. Un rey blanco y un rey negro, y reina blanca y reina negra. Ahora hay más colores. De hecho, este、eh, está vacante el título ahora de la reina roja. Así que huh, está interesante eso. Ahora, ya lejos de ser un, este, una dualidad, ahora es un, un, un equipo más grande. Esto del Hellfire, ¿no? s í Y ahora, eh, pero eh, al mismo tiempo de que、eh, meten más colorcitos, como que quitan puestos, porque ya nada más hay un monarca por cada color. Uh -huh. su, su obispo y su caballero, y se acabó. Sí, es como un ajedrez de cuatro. Este, ¿Cómo este, e podemos d e c ir? De cuatro colores.、Eh. Tres colores. Tres colores, perdón.、Sí. De, de, de tres colores y con tres este, piezas cada una, pero bueno.、Eh, le toca li ir lidiando.、Eh, a Emma le toca lidiar con esa parte aburrida de s o de decirle: Oye, Shop, pues qué crees. s、sí、i se va, se va a, a volver a hacer todo e s o del, del Hellfire, etc. é t e r a Pero número uno. Somos trading company. Y Sebastián Shaw está de acuerdo con eso porque lo que le importa es tener dinero. ¿no? Uh -huh. Dice, ok, ok, me gusta. Este,、eh, pero vas a tener que compartir tu poder y es donde ya a Shaw no le gusta el asunto. Pero p u e se va a tener que aguantar. La siguiente misión de los Moroders es tener. <ríe>、eh, se, se encuentran con que había una. Uh, pues muy al estilo pirata, tiene que ir a recoger sus cosas. Había otras,、eh, los, los morodes no eran la única embarcación, evidentemente, que se ponía a distribuir drogas mutantes alrededor del mundo. Hay muchas naciones que s i aceptaron los términos de Cracoa, les dijeron: Órale, te reconozco como nación, mándame tus drogas y te pagamos. Varios de esos este, envíos eran interceptados por piratas. Y de buena f o r De hecho, es algo muy curioso. Gary Dugan creo que sí estudió mucho su historia, de que las compañías、eh, navieras en, ese, en, por ahí, en las épocas de,、eh, doradas de la piratería, sí tenían, o sea, aparte de que pues tenían sus,、eh, sus navíos donde, de mercancías y, sus, y escoltas, sí tenían como que una especie de. Brazo chistoso ahí, que no sabían bien, bien qué onda, con una, una, una especie de ejército mercenario. Que en el momento en el que se daban cuenta de que sus rutas estaban siendo interceptadas por, pirata, por piratas, les mandaban como que el, el, el, la unidad contra la piratería. Estaba muy canijo, es una historia muy, muy interesante al respecto, y es precisamente ahorita lo que se estaban dedicando los moroders. Si había piratas que les estaban robando sus drogas, Para llevárselas a quién sabe quién, ah, pues nosotros vamos a ir contra esos piratas y los vamos a piratear. <risa> y adivinen, qué. y es algo, un detalle muy padre de quién estaba liderando una de esas de esos eh, eh, barcos pirata que le estaban ahí robando a Cracoa: ¡Batroc! Batroc, Batroc de Lipper, enemigo clásico del Capitán América y, y, y Franchute, este, por donde se le vea, ¿no? Y de hecho, sí s estaba e dando acá sus cates con, contra los moroders. Y Los moroders siempre van a tener un hándicap. Ellos tienen prohibido matar humanos.、Uh -huh. Y por muy mal que caiga Batrock de Leaper, pues él es un ser humano y no lo puedes matar. Ni modo. Pero lo puedes humillar un poco. Sí, de hecho, se ve también el cambio de actitud de Kate, mientras que, mientras que los, el resto de la, de la tripulación、eh, pues、tiene ahí sus, sus peleas y demás, etc. é t e r a Eh, pues sigue tratando a sus oponentes como un oponente, de te doy en la torre y ahí se acabó el asunto. ¿A Kate le gusta humillar gente?、Sí. Hay una ocasión en donde a uno de los、eh, de, de los piratas que le estaban robando drogas carcoanas、eh, lo pone a bailar literalmente, lo mata de miedo, o sea, lo, lo, lo, le. le、eh, Se hace intangible y lo deja en una posición donde parece que lo, lo va a dejar, este,、eh, atravesado. a a t r v Exacto, s tangible, e incrustado en la, en la quilla del barco. Es de, no, no manches, por favor, no me mates. Ah, te voy a matar, ¿cómo crees? En el momento en el que Batroc pide algo de clemencia, de a ver, no, vamos a hacer p a r l e y también muy a l estilo pirata,、eh, dice, bueno, ¿qué te parece?、Eh, incluso le dice Kitty, todavía no la reconoce como, como capitana, que hay pres de Kitty, mira, yo te conozco, sé que eres pachona. ¿Qué tal si nos dejas un poquito de las drogas y te dejamos un tantito del dinero y todos nos vamos felices? O sea, Seguro que podemos sacar dinero de esto. Y Kate le dice: No, no, estás loco. Oye, nos podemos. Bueno,、eh, de menos nos podemos. Ok, entonces, segundo trato: ¿qué tal si te dejo tus drogas, te dejo a tus mutantes y nosotros nos vamos en paz? No, tampoco. No, fuck、ya、you. No? Te Te va a ir mal. Le encanta a Kate ese, ese asunto de, de. Ahora que ya se, se, se quitó esa. Como que esa fama de ser niña buena, pues ahora sí vamos a ser una hija de la trutis nada porque, pues, al fin y al cabo es divertido. Así que no solo recuperó las drogas, no solamente los venció, hundió su maldito barco y los dejó flotando en una, en una lancha, ¿no? Sí, ¿por qué, ¿por qué hundió su barco? Porque puede, porque le gusta, lo disfruta. Fuck. Adoro esta versión de Kate p r y d e La amo. Denme más de esto. Siempre, todo el tiempo. Pero bueno.、Eh, posteriormente, después de, este, de esa este, pequeña pelea i t por ahí,、eh, tiene, los m o r a u d e r s tenían que ir a recoger a un, a un mutante que, está, que、pues、estaba, no perdido, pero te, estaba varado por el momento en, en Taipei. Y ahí van a China los condenados m o r a u d e r s ¿Y qué es lo que hace Kate en el momento en el que toca tierra? Se vuelve a embriagar, se va de pachanga y se olvida de que tiene que recoger a Bishop. <risa> se, va a hasta, se van a hasta hacer tatuajes y toda la onda. Que me encanta cuando van a un, a una, a la esta, al estudio de tatuajes y el Iceman así de: este, No, yo, mi cuerpo es un templo de la perfección, sí, lo que sea. Y Bishop es de: Yo ya tengo uno. Y es muy triste, por cierto. Horror dice: Nunca amaría、sí. un tatuaje. Supongo que tiene mucho que ver con, no sé, su r e es africana o algo así. Y Pyro dijo, Nah, sí, let's go fucking crazy, ¿no? Tiene un tataje u facial y, y feo, ¿eh? Muy sí. feo. Sí. Pero el asunto es que se e n c u e n t r a El momento en el que se encuentran con Bishop, Bishop le suelta una bomba. Y oigan, Javier está muerto.、Sí. Ah. Que de hecho, este es, es el único inconveniente de este cómic, ¿saben? Todas las series de Donoflex están muy interconectadas y de repente hay cosas que pasan en una. Que repercutan en todas. En, en X-Force, estoy casi seguro que es X-Force.、Eh, llega un momento en el que un grupo de asalto llega a Cracoa, logran burlar toda la seguridad que tenían en Cracoa y matan a Javier. Le ponen un tiro en la cabezota. Javier es fiambre y nadie estaba seguro de si iba a poder regresar o no. Y es precisamente cuando sucede este número que Bishop les dice: Oigan, Pues tenemos una bronca porque nuestro santo patrono se acaba de morir, y eso significa que si él está muerto, todos los mutantes otra vez somos mortales. Y tengamos miedo. A la postre, evidentemente, Javier lo, lo resucitan. Leí el, no leí el número, pero leí el cómo se hizo, se me hizo lógico hasta eso. Javier no es el único telépata que tienen ahí para grabar mentes. Tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? O sea, estaban confiando en la supervisa de la r o s a de mutante en alguien que, vamos a ser honestos, también ya no es ningún jovencito. Entonces, el que tuvieras como que tu respaldo fuera, perdón, un disco duro ya viejo, pues no tendrías que tener más respaldos, ¿no? Sí, que el respaldo fue algo así como que se les ocurrió de, oye, ¿y si hacemos esto? O sea, no, no fue algo que tenían planeado desde un principio. Pero se dieron cuenta de que sí funciona.、Eh, está, está interesante, obviamente no les voy a arruinar la sorpresa. Y es justo cuando están en ese asunto de: ¿y ahora qué vamos a hacer? Se nos, se nos murió Javier. Cuando pues, en, en la d e p r a total se van a hacer sus tatuajes, ¿no? Y Pyro con su tatuaje facial, de veras. Pyro, ¿qué estabas pensando? Y Kate se pone su, su, en los nudillos, sus, no, sus、eh, knuckle tats, ¿no? De, esa típica frase e d de, de,、pues, de, de los. Corsair r s hold fast, o s sea, e aguántate, ¿no?、Eh, los mutantes, bueno, lo, los moradores tienen que,、eh, los tienen que, tienen que regresar, a, no exactamente a casa, pero les tienen la noticia de que les consiguieron una, por fin ya un barco decente.、Eh, vemos también qué pasó con uno de los mutantes que menos nos acordábamos del mundo. ¿Se acuerdan de Gateway? Ese、wow. mutante abuelo, australiano que hacía la, que hacía, este, hacía, portales、eh, girando una bolita o algo así, bueno, regresó. Sí, y ahora los, y los, transpo los transportó aquí por única vez. O sea, creo que nada más en toda la serie, en el resto de la serie que leí, no volvía a salir Gateway. Pero ok, gracias. <ríe> Qué bueno que está bien de salud. Sí, hasta donde sé, nada más fue para de indicarnos de que todos los mutantes estaban en el mismo bando. Porque sí, jamás ha vuelto a salir el pobre Gateway. Pero bueno, e los h transporta a Londres, donde los esperaba Emma Frost con un regalito. Les da su fragata, su fragata que es un barco militar. Eh, y que lo, la bautizan como Moroder, por cierto. ¿Por qué no? Sí,、eh, eh, pues tenía que ser.、Eh, la, escena, la escena corta de, de los Moroders ahí en su nave, etc. é t e、eh, r a Vemos otra vez esa discusión que están teniendo Emma Frost y Sebastián Shaw acerca de cómo iba a s e r l a、eh, Emma le dice: te, ¿Sabes qué? O sea, te voy a decir cómo van a s e r las cosas. Si te gustan o no, me vale cacahuate y te vas a aguantar. Eh, obviamente Shaw pierde, pierde la cabeza porque es Sebastián Shaw. Y, y lo que mejor le podría pasar a la raza mutante es que compartiera、eh, el lugar donde sea que esté Seybertut, que sea su bonito compañero de Zelda, lo que sea. Pero bueno, hasta ahorita nadie se le había ocurrido.、Eh, y, nos da, y ahí llega la,、eh, la intervención de. de pues, a ver, Shaw le, le, le dice: ¿y ahora ¿Me ahora vas a decir quién va a ser tu porquería de Reina Roja? Le, pues quién creen que es? Es la buena Kate. Kate p r y d e aparte de ser la capitana de, del, moro, de, del navío Moroder, el brazo derecho de Emma Frost, su brazo armado, resulta que también va a ser parte de la Hellfire Trading Company, lo que en su momento Emma quería que fuera. Es verdad, cierto. Buen punto. Todo ese asunto de la primera aparición de Kitty p r y d e etcétera, etcétera, era,、eh, era de ver quién de, de los X-Men, o, sea,、si、los o, la Hell, o el, en ese momento Hellfire Club, ¿quién, gan, quién se ganaba a Kitty. Evidentemente, o sea, la postre fueron los X-Men quien, por ser en ese momento más o menos pachones,、eh, se hacen、eh, de, de la lealtad de Kitty s e y pues, se queda con ellos. Pero la idea también, la idea de Emma era. ¿Será? A ver si podemos c a l a r más mutantes de nuestro lado. ¿Quién le diría que años después pues, se le iba a hacer? <risa> y sí, y ahora, por cierto, llega ataviada como toda una pirata. <risa> ahora sí está Kitty. Me encanta el look que le pusieron. De entrada, este, con una como camisa larga sobre su traje superheroico. Un,、pues、un saco largo que recuerda mucho, pues no sé, quizá a este,、no、sé, Jack Sparrow o algo así, aunque me recuerda más a los Beatles, honestamente. Al s a g e n t o Pimienta. De hecho, el, el, el abrigo que trae、eh, hasta, hasta donde yo me quedé,、eh, Mateo Lili lo dijo, es, y fue instrucción de Gary Dugan, es 100% al Capitán Garfio de Disney.、Huh. Tiene toda la razón. Se parece, ¿cierto? Es hasta de color rojo. Y claro, es la reina roja, desde luego. Y también no podía、uh -huh. faltar, llega con bus, con alcohol. Ah, sí, no, ella no puede dejar de beber. Jamás en la vida. De tal suerte que ahora la Hellfire Trading Company queda con los siguientes: queda como Monarca Blanca, es Emma Frost, Monarca Negro, es Sebastian Shaw, Monarca Roja, Kitty p r y d e Y esta、eh, Emma Frost tiene a alguien que yo no conocía. Honestamente, dije: ¿Quién es? ¿Un tal Christian Frost? ¿Quién es ese? Su hermano. Su hermano. La tía Emma tiene un hermano, o ¿Eh? sí, tiene un resto de familia, pero su, su hermano. Y de hecho, él, él sí había salido. No me acuerdo en q u e ¿Sabes dónde lo conocí? Bueno, no sé si lo conocimos ahí, pero yo en lo particular lo, lo conocí. Fue en un flashback, o、oh, no me acuerdo exactamente en qué serie, donde vemos eh, pues, eh, cómo era la, la vida de, de la e s u e r o s a Tiemma cuando vivía ahí,、eh, cuando todavía sus padres vivían, de que pues, era una familia disfuncional, etcétera, etcétera. Ahí es la primera vez que conocimos a su hermano, a Christian.、Huh. Lo que yo no sabía es que era mutante. No, ni yo tampoco. Qué interesante. Es probable que no sea mutante. Es probable que. Que no sea mutante, acuérdense que los mutantes pueden traerse a sus amiguitos humanos a c a r a c o a Exacto, puede ser que no, sea, que no sea mutante, pero pues no sabía que había una relación tan cercana como para tenerlo de, de, este, pues, de chalán, ¿no? De su, de su obispo. Ah, <risa> insisto en que no es tan cercana como ella lo hace parecer, pero pues bueno, ni modo. Ah, sí, este. Así le hace poniendo a los miembros de su familia en, en posiciones de poder. El nepotismo, no. Y lo mismo hace Sebastián, porque el siguiente número, el número 3, es todo un número donde v e n e m o s uno de los grandes cabos sueltos con Sebastián Shaw, que es su hijo. Shinobi. Sí, Sebastián Shaw se reprodujo por alguna razón y <risa> tuvo un hijo, Shinobi Shaw. Y hasta donde yo me acuerdo, Shinobi era un hijo de la r e t i z n a d a odioso y despreciable. Creo que nunca ha cambiado. Sí, de hecho, él, la primera vez que, que recuerdo de Shinobi Show, él fue el responsable, en buena medida, de todo ese relajo que hubo durante muchos años entre esta Quanon y Betsy Braddock. En aquellos números que tú le escribió Chris Claremont con dibujo de Jim Lee, nos presentan a Shinobi Show que él aparentemente hace esa. Eh, transferencia de mentes en la cual esta、eh, Betsy queda en el cuerpo de, de, una, de una ninja asiática, que es el cuerpo que usa muchos años. Años después, por ahí de los n n o v e t a s hubo una serie una, un, dentro del título de los X-Men, hubo un arco en el cual regresa, regresa Shinobi s h o pero regresa también Quanon. Que Quanon era este, el. La, el Cuerpo original, o, o sea, el, el personaje original que, que era ninja asiática y que tenía este, esos poderes, era esta, esta Quanon, y regresa Quanon, pero en el cuerpo de la Betsy Braddock original. Y ahí se vuelve un desastre donde es las gemelas telepáticas y no sé qué rollo. Que a la postre, que yo recuerde, este Quanon muere en el cuerpo de Betsy Braddock, víctima también del virus Legacy. Pero ahora recuerdo que recientemente está Psylocke, Betsy Braddock, ya está otra vez en su cuerpo británico, ¿verdad? Uh -huh. Es la nueva Capitán Bretaña. a、huh. ok, nice. Y sí, todo ese relajo, todo aquel relajo lo hizo Shinobi s h o Y después, Shinobi, ¿Shinobi se murió? Sí, sí, sí. Bueno, no es como que haya caído muerto, lo mataron. Y lo mataron feo, por lo que veo. ¿Y saben quién, ¿Y saben quién lo mató? Fue Kate. Fue Kate, fue Kate. Utilizó sus poderes para que le, le, le materializó la mano en la, su propia mano en la cabeza. Creepy, ¿y eso cuándo pasó? Eso nunca no lo, no lo sabía. Ay, tenía por ahí el dato, pero bueno, pasó hace como 15 años, algo así.、Uh, después, cuando regresó, después de, de que se nos olvidó que Josh Whedon escribió a los X-Men,、okay. que Kitty regresó,、uh, hubo. h u b una saga que quién sabe cómo se llamó,、eh, donde se pusieron locos. Ahí, otra vez, este. Ahí fue un asunto, me parece, de Madripur y no sé qué rayos.、Uh -huh. eh, Sinovich se paró ahí de la raya y, y alguien tenía que pararlo. La única persona capaz de hacerlo, porque Sinovich es, es mutante, es, es un, y es un, es un mutante, pues, hasta eso poderoso.、Eh, tiene un.、Eh, tiene la.、Eh, Creo que tiene fuerza, o algo así. No, no te v a Pero、eh, para parar en ese momento, a Shinobi, lo único que le quedó aquí es: Pues a r la infeliz muerte, ¿no?、Y、literalmente, pues le, le digo, le toma su mano y se l e hace que se le materialice en, en la cabezota. Sí, y en este número vemos que lo reviven, o sea, reviven a Shinobi, y vemos un flashback de cómo estaba cuando se murió. Y sí, o sea, estaba su calaca con literalmente su mano calaca atravesando su, su, su cráneo. Y dije: Oh fuck, está horrible esto. La idea de Show es simplemente tener alguien, bueno, de Sebastian Show, es tener alguien en quien más o menos confíe、eh, dentro de la jerarquía de la Hellfire Trading Company y se lleva ahí a Shinobi ahí,、eh, a dar el tour mutante de cómo han cambiado las cosas. Le dice: Mira, ya, ya todos somos amiguitos, pero no, de todas maneras, o sea, o sea pues, sigo siendo Sebastian Show y voy a apuñalar a, a, a alguien por la espalda, etcétera, etcétera. Eh, le pide que sea su, su obispo negro y、eh, Shinobi acepta siempre y cuando que le diga: Nada más dime quién me mató. Y Shinobi le dice: Ah, bueno, pues te tengo una mala noticia. Las personas con las que vamos a estar aliados, este, Emma Frost y Kate p r y d e conspiraron para matarte, que en realidad no es cierto. Emma no tiene nada que ver. Que Kitty sí l o mató, pero bueno. ¿no? Eh, bueno, a veces pasa. Entonces ahí tenemos ya las primeras、eh, en un número que, que es mucha exposición. Ese número es quizá uno de los números más, este, muchos consideran el más flojo de todo el primer arco de Moroder, pero es muy necesario porque es mucha exposición. Del decirte que o sea, no, no todo puede ser miel sobre hojuelas, no todo le puede salir bien ni a Emma ni a Kate.、Eh, si vas a tratar con Sebastián s h a w pues acostúmbrate que va a haber. Pues、puñaladas por la espalda, porque Sebastián s u segunda, segunda mutación es traicionar. Sí, sí coincido contigo,、eh, o más bien con esas opiniones de que fue el número más flojo. Sí, sí, dije, es mucha exposición en un solo número. fue, este, Entiendo que es necesario, pero sí es el número más flojo. Algo que sí me llamó la atención y fue muy interesante es ver、eh, cómo nacen cultos. Que odian a los mutantes, pero al mismo tiempo hay cultos que aman a los mutantes, o sea, cultos que los ven como dioses. d i e o k interesante. De hecho, hay, hay unos cultistas este, que cuando e s t e s h o w los ataca o genera un anda de energía para, para deshacerse de ellos, dicen, oh, este, nos ha visto, nos ha vencido con sus poderes y no sé qué. Dije, oh, ok. Y era lógico, me, s h o w lo menciona, de que de un día para otro, en la cabezota de todos los humanos del planeta,、eh, escucharon al profesor Javier diciéndole, el mundo cambió. Sí, algunos de ellos iban a perder la razón y otros iban a pensar que era una s e ñ a l d i v i n a Se me hizo bastante lógico y muy interesante esa parte. ¿eh? Sí, y ese concepto, de hecho, lo exploran un poquito más en el siguiente número. Que el, el número 4 es donde por fin、uh, Kate convence a Bishop de: Ándale, te vas a divertir un resto siendo pirata. Sé mi amigo, te va a gustar. Vamos a poder bater humanos. Número dibujado por、eh, Lucas ella... Berneck, por cierto, que aquí ya no fue Mateo Loli. Sí, el buen Mateo tiene esa, nada más tiene, tiene ese detallito. Es muy buen artista, pero tarda que no manches. Lo cual se entiende: hacer un cómic no es sencillo, no es fácil. Aquí Lucas Verne,、eh, <coughs> no, no conocía su arte Lucas... tampoco, pero algo que me ¿Qué? gustó mucho es que usa pantallas de, de puntos para dar este volúmenes.、Eh, sí logra hacer、eh... como un trabajo distintivo respecto a este Mateo Loli, o sea, no desmerece para nada, pero inmediatamente ves un cambio de estilo y me gusta ese. Eh, pues ese detalle, un poco como de cómic antiguo, un poco estilo manga. Eh, eh, bonito detalle gráfico. ¿eh? Sí, hay varias escenas donde, sobre todo para resaltar sombras y que no se vean tan.、Uh, va a sonar chistoso, pero no se ven a tan oscuras o tan grises.、Uh -huh. Utiliza esas pantallitas de puntos. Sí,、eh, un detalle muy curioso. Y estoy seguro que,、eh, que como colorista, este Federico Bli ha de haber dicho. O, o sea, si, él, si a él le tocó en algún momento trabajar ya con pantallas de puntos, que era como se trabajaba originalmente con los coloristas, se ha de haber dicho: Órale,、oh, me siento bien old school ahorita, ¿no? Sí, exacto. Pero se ve padre. O sea, al ver, es,、mm, es un estilo que no esperaba ver, pero me gustó. Bien, entonces,、eh, la verdad es que sí, es. Es bonito, es un muy buen detalle gráfico por ahí. Y combinado con efectos de, de coloreo y con composiciones modernas, es, se ve padre, ¿eh? Sí, e sí, sí. sí no, es, no, es algo, no es algo que vea constantemente, pero ojalá lo veamos más seguido. Sí, jalo.、Te、digo sí que en este número,、eh, ya a nivel de, a, a nivel de historia,、eh, vemos, seguimos viendo a, lo, a los Moroders s、pues, p u e teniendo sus misiones y vemos que también llegan a repartirse pues, como buen equipo, ¿no? Se reparten las tareas. Eh, Ororo comanda como a q un e u equipo de campo p o d r í a recoger a, a mutantes de, de suelo brasileño, porque ya sabemos que ahora los brasileños son nazis, ni modo, así, así, así lo decidieron ellos. ¿Por Bolsonaro? ¿Para qué eligen eso? Sí, pues para qué eligen porquerías nazis como gobernantes, pues en fin. Mira, hay esperanza, tiene COVID-19. Sí, ojalá se muera pronto, ¿no? Sí,、eh, ojalá. Eh, sí, si me están diciendo, la rata le está diciendo, le está diciendo la muerte a seres humanos, ¡eh! Ojalá todos los nazis estuvieran muertos, o sea, es lo ideal. Es, es, es, es, es, es, ese debería ser el estado natural del mundo, pero bueno, en fin. Mientras que Kate tiene una misión con Bishop, se entera,、eh, Bishop en ese rally antimutante al que fue en China se entera de que había un, hay una, una persona, una, una señora que clamaba que su esposo fue raptado por mutantes. Y Bishop fue encontrando evidencias de que eso es patrañas. De que a su esposo jamás lo raptaron mutantes, y entonces simplemente esa, esa mujer está、eh, utilizando propaganda antimutante para pues, hacer, uno hacer a la vida más, más imposible los mutantes y, y ganar poder. La misión de, de Kate y de Bishop es infiltrarse en el penthouse de esta, de esta persona, que es una, son, son personas muy ricas, son industriales chinos, y conseguir evidencias de que el esposo está bien y pachón. Y ahí van Kate、eh, y, y Bishop. Me encanta incluso la forma en la que entran a este penthouse. Es este, al estilo.、Pues、no tengo otra forma. Al estilo misión imposible, pero todavía más imposible. Se dejan caer en paracaídas. Y justo en el momento en el que van a tocar tierra, pues Kate se hace intangible y pues atraviesan el techo. Sin ningún problema puede entrar al penthouse. Kate es uno de los. O sea, yo, yo no me acordaba qué tanto podía ser. O sea, qué, para qué tanta cosa podría, podía ser. Rear Kate Pride, pero santo Dios, qué buen personaje. Ese es、eh, podría ser la mejor espía mutante, pero vemos que también es una buena corsaria mutante, es una borracha mutante, es una. Que pone de patadas、sí. a la gente caída, es una badas mutante por donde la quieras ver. e h Sí, de veras, qué, qué, qué buen personaje.、Eh, en algún momento a Gary Dugan le habían preguntado, antes, obviamente antes de que s t u v i e r a n los cómics e s t o s d Effects. A todos los escritores le habían preguntado: pues, ¿Cuál pues s es tu personaje favorito de los que están escribiendo? Y Dugan inmediatamente dijo: ¿Kate Pride? Ni, ni lo pensó, y ya veo por qué. ¡Guau!、Wow. Y mira que、eh, o sea, ex exploró formas muy interesantes de usar sus poderes, más allá de atravesar una bala mágica que atravesara el planeta, n o pero en fin. <risa> sí, aparte. Y no, solo, no solamente su, o sea, los poderes que tiene Kate Pride, que o sea, son limitados, pero sus aplicaciones son muy variadas. Sino su personalidad. O sea, la, la personalidad que le habían desarrollado poco a poco a, a Kate era de. Pues sí, de. de, de... En, hubo un momento en el que se me hizo de, creo que algo que se me h a c í a un poquito fuera de personaje, pero en realidad no, porque Kate siempre había sido la aventurera. En el momento en el que llegan unos extraños a decirle, oye, ¿te quieres venir a una escuela chistosa donde puedes aprender cosas mutantes? Ella dice, e v a Sí, sí, sí. Y lo pensó. Sí. Oye, es verdad. Desde, desde en ese primer número, en el, en el primer número que apareció. Kitty, desde ahí dijo va y se hizo a miga de h o r o r o sea, dijo va, jalo, ¿no? Sí, se van por unas malteadas que parece que les tenían cosas raras las malteadas porque les dibujaron con unos ojotes aquí y unas pupilotas. Dices, no, se metieron cosas, pero bueno. t i p o s de John Byrne, c ó m o olvidarla. o d e <ríe> t l l e Sí, curiosos. s sí, e s o s detalles curiosos. En fin. Oye, ¿también ¿te、no, acuerdas de, de Kate cuando estaba con un tal Pete Wisdom? ¿Ah? Cuando era parte de Excalibur y que había otro tipo llamado Pete Wisdom que tenía unos cuchillos. O sea, generaba como unas cuchillas calientes. Y de hecho hubo una miniserie、ya、que se llamaba Pride and Wisdom. Sí, ya me acordé de ese infeliz. Ya, esta es toda la razón. Y desde ahí Kate ya era también bien badass, ¿eh? Sí, como que. No sé si, si esa haya sido la primera、eh, miniserie o, o serie donde podemos ver eso, pero creo que es desde, desde ahí donde se puede ver los usos más ofensivos de sus poderes, porque siempre era la, la que pues, a nadie podía tocar y, y servía para a,、eh, descomponer máquinas, ¿no? Pero creo que desde ahí empezó a tomar un rol más ofensivo, si、sí, es cierto, ¿eh? Sí. Serie, por cierto, que, me, que recuerdo que la compré en Fantástico Comic a s t l o en Cabo u n c ó m i c no me acuerdo d ó n d e fregada, porque. Compraba todo lo que salía de cómics, casi casi, o sea, que todo lo que pudiera comprar de cómics me que, que, que pudiera llegar a mis manos lo, me lo llevaba. Y esa me la llevé de puro churro. Y casual dije: Mira, no, no está tan mala, o sea, lo, lo, lo, creo que. Le voy a dar un ojo, por ahí la debo detener, porque tiene años que no la leo, pero. Lo c u e r d o que no era, no era tan mala, y sí era. Eh, eh, fue de las veces que empecé a ver.、Ah, Kitty, p r y o e no es la misma de antes. Sí, a, a mí no hay que recordar que en el momento en el que le dijeron, oye, ¿te quieres venir al espacio? Dijo, sí, voy. Oh, cierto. Con Star-Lord, ¿no? Estuvo ahí con los g u a r i a n e s de la Galaxia, sí, sí, sí. Este, después, de, después de que. No me acuerdo si fue antes o después, pero creo que fue después de que dejó a. a Colossus plantado en el altar. <risa> Estuvo un rato ahí con los g u a r n e s de la Galaxia.、Eh, se hizo del, a cargo del equipo. No sé,、sí, estaba bien raro, ¿ok? e n t o n e s Es todo un caso el personaje. ¿no? Sí, fascinante. Y aquí volviendo a la historia,、eh, hablando de personajes fascinantes y de situaciones fascinantes,、eh, Bishop le dice que.、Eh, o sea, ¿ves? La, la, esta señora que clamaba que su esposo estaba secuestrado por mutantes es antimutante. Su esposo es todo lo contrario. Él es parte de lo que le llaman Order of X. O sea, un culto a favor de los mutantes. Y de hecho lo, los ve como sus salvadores. Él sí tomó el Kool-Aid cañón, ¿no? <risa> Él ni siquiera es mutante y se tomó el culé. é s a Dios!、Eh, Bishop le dice de que en el, en, el, en el penthouse hay, una, hay un. O sea, encontró los, los planos y había una parte que、uh, aparentemente no tenía puertas, que no encontraban en cómo entrar. Dijo: Ok, va precisamente vamos a l、eh, l y seguramente vamos a encontrar evidencia ahí del esposo. Y lo que encuentran es al esposo. Lo tenían cerrado esta tipa. Ajá,、uh、ajá. -huh, uh -huh. Porque no le gustaba que su esposo fuera promutante y aparte,、eh, como que ya le había caído mal y, a, y, a, y necesitábamos un chivo expiatorio para hacer toda la campaña antimutante. Y en el momento en el que entra Kate y Bishop ahí, este cuate se arrodilla ante ellos: ¡Ah, de,、oh, llegaron mis salvadores! Yo sabía que no me iban a abandonar, no sé qué. Y esta Kate dice: No, déjame, toma,、no、toques. Hasta para allá, ¿no? a、eh, ver. Evidentemente, como es un cómic de Marvel, tenía que ver algo de acción. Llega, una, llega la seguridad de, del penthouse, que son unas muñitas estilo Lady Deathstrike.、Eh, y, Kate, uh, y Kate demuestra el por qué sus poderes de verdad son los, son los más creepy del mundo. Porque con una almohada incapacita a una de ellas. Nada más tiene que hacer que l a atraviese un poquito la almohada, se la deja incrustada entre,、eh, en el brazo y en la cara. Y saber,、pues, z a b a t a de ese dolor, ¿no? Y de hecho, Bishop le dice: Oye, ¿y no le quieres sacar eso? Pues podría, pero la neta ya se acabó el tiempo y vámonos, ¿no? o s o n o papi! <risa> sí, de... ¡Qué genial! O sea, qué... El sadismo de Kate, de veras. ¡Eh! d Te decís: e Sí, me espanta, s hija, ¿no? Sí, a mí sí me espanta Kate p r i c e pero bueno. Eh, van, al, van al rally antimutante de esta señora y, y van con el bodoque, van ahí con su esposo. De, y en el momento en el que estaba dando sus pitches de que no, todos los, ven lo que hicieron los mutantes, de que este, me quitaron a mi esposo y no sé qué, llegan Bishop y Kate bien f e l i z de: Oiga, a ver, aquí está su bodoque, eso, y dice que nunca estuvo secuestrado por nosotros, que diga la verdad, ¿no? Y ya, pues cuando el, cuando el esposo suelta, suelta la sopa, pues el rally antimutante se le voltea a esta señora y una bronca. y Se acerca con las peores personas posibles para cobrar venganza. Los chamacos del maíz llamados Berendi. Sí, homine, homines Berendi. Que es una suerte. Te, ¿Eran、homine. parte del Hellfire Club o un tiempo tomaron el rol del Hellfire Club? No sé si te acuerdas hace ya algunos años. Yo no me acordaba de estos combinados sí, lo... niños del maíz, pero sí. Sí, sí, sí. En particular tengo más conocimiento de uno de ellos de Kilgore. Que incluso tomó el. Ma... Llegó a ser como una especie de. Uh, especie de Kingpin, incluso ahí en m a d r i por y no sé qué. Recientemente hubo algo con él ahí con w o l v e r i n e no sé qué. Se, se puso ahí más o menos divertido. Sí, m n x i c o s q u i n c l e s h o m i n e s Verendi, que significa más o menos algo así como Este,、eh, los hombres a quienes hay que temerles o hombres temidos. Y en, ahí ya tenemos entonces <coughs> dos, las dos grandes facciones. Por un lado, bueno, entonces va. Vamos a tener a, a la Hellfire Trading Company darse decates con los Berendi.、Uh -huh. Entonces, una vez más, es muy al estilo de, de las compañías、eh, pues、de, de comercio de la época dorada del, de la piratería. Porque por un lado estaba la, es, la East,、eh, East Trading, Trading Company、uh -huh. y había otra compañía,、eh, el, el, la, el Upstarter, que era del. Ay, era n i me acuerdo cómo se llamaba.、Eh, hay que me c o r r i j a n los, los estudiosos de la historia, pero era una. ¿Cómo le decían? Era, era un conglomerado ahí. Básicamente se juntaron varios, varias naves de las,、eh, de las islas caribeñas que, pues, con las que comerciaba la East India Trading Company. A la postre, la East India los hizo pedazos, pero bueno.、Eh, pero bueno, ahí, te, ahí está también el paralelo, ¿no? O sea, compañías rivales, este. Peleando por el control ahí de un mercado chistoso que son las drogas de Cracoa.、Uh -huh. Y el quinto número, nos, bueno, aquí yo me acuerdo, que,、eh, o en mi cabezota aquí conocí a Christian Frost, no sabía qué onda con él.、Eh, no sé, es un dude medio raro. Este,、mm, sí, muy el estilo de Emma, pero、eh, no sé, un poco extravagante, podríamos decir. Sí, es alguien en el que. Desde el momento en el que está diseñado, dices, en este no confíes. Sí, para empezar, usa ¿Sí? lentes oscuros ver, este, todo el tiempo. Y hacen. Bueno, se lleva a Bobby, que entiendo que Bobby es friendly con él. O sea, no. no, e Se t no no, lo, no, no, no se ve que no le desagrada para nada. Y Bobby, Iceman,、eh, básicamente repara este, la Antártida, ¿no? Sí. Sí. O sea, es, es que hay que recordar que Bobby es un mutante muy poderoso. Es un nivel omega.、Eh, to, to, to, sí, sí, todo el daño que había hecho el, el, el cambio climático en la Antártida, Bobby lo repara en tres patadas, porque los mutantes ya somos todopoderosos y vamos a hacer todo lo bonito por el planeta, les guste o no. Especialmente si no les gusta. Sí, d e t r á n o no está mal, pero por otro lado.、Sí. Sí, ¿sabes a quién me recuerda a este Christian este Frost? A un personaje como, como si hubiera sido escrito por Kyron Gillen y diseñado por Jamie McElbee. Algo así me imagino. Como d e Phonogram, una cosa así. Es toda, es toda la boca llena de razón. Sí, algo así parece Christian Frost. Sí, c a ñ o Sí, este número también no fue mi favorito, debo decirte. O sea, como que siento que estuvo un tanto、eh, all over the place. Creo que como que pasaron varias cosas este, no muy claras al mismo tiempo, pero supongo que fue para avanzar un poco más la historia. Sí, es. es, es yo creo que uno de los problemas. Eso sí, hay que mencionar. Este no es un cómic perfecto, ni mucho menos. Y creo que ese es uno de, lo, de los detalles que sí tiene. El ritmo que, ama, que manejó, sobre todo en el, primer en el primer arco, que los primeros seis números, la verdad es que no es el mejor. Había.、Eh, hubo varios números. Donde las cosas, o sea, eh, eh, puedo decir que en todos los números pasan cosas, pero、uh -huh. a veces no todas las cosas son o interesantes o, o te llevan a un punto claro o no sé, es algo curioso.、Eh, creo que el número 3 y este número, el número 5, son los más flojones. El número 3 porque en realidad pues, no pasa mucho,、eh, es nada más, vemos ahí. Bah, Sebastián Shoya y Ashinobi, a a c é n d o l e al cuento. Y en este sí coincido contigo, mi hermano, de que pasan muchas cosas al, al mismo tiempo, pero no vemos el,、eh, no、el payoff en el mismo número. Es, es un número muy introductorio para el final del arco. Exacto, y, y no, sé, no, no sé qué tanto podríamos decir que fue un, un tema ahí específicamente de Gary Dugan. No sé si aquí. Le faltó edición o le sobró edición. No sé si la historia、eh, tenía que ser más larga y, y quisieron cortar cosas, si el arco tenía que haber sido más largo y fue de pues recórtalo. Pero siento que aquí es un problema de dirección editorial. ¿eh? Mira, yo tengo la idea, no, no tengo forma de confirmarlo, por supuesto, pero como en el número 6 pasa algo, que ahorita lo, ahorita lo platicamos, pasa algo importante con los morodes. que Tiene mucha repercusión con el resto de los títulos X. Creo que si、sí、tuvieron que ajustar la cantidad de números、mm, para que cuadrara con el resto de las cosas n o y para que en el momento en el que saliera Moroder 6, y, y, y, y digo, pasaba lo que pasara, y, el, y, esa, y ese evento tuviera repercusión en, en el resto de los títulos X,、eh, para que en los, en, el, en los otros títulos tuviera relevancia y o、oh, se les, les reconociera. Entonces siento que sí tuvieron que hacer un. No sé si recortar títulos o meter más títulos, pero siento que sí alteraron el número de. Ti, de, de, de, de, de o la cantidad de números.、No、sí, sé, ¿no? de. de, de la cantidad de números que iban a salir、eh, de Marauders en este, en este arco. No sé. Yo tengo la idea de que eso es lo que pasó. Aparte, recordemos que, que tenían. Un, bueno, Marvel está haciendo un, un, un reprint plan bastante.、Mm, eh, No, decir, no diría novedoso, pero no es nada común. Que es lanzar los TPs en, en ese formato de Dawn of X, en el cual el TP1 trae los números 1 de t o d a las e r i e e s Un TP antológico, podríamos decir. Y yo creo que este número en particular, el 5 de Morothers, yo creo que se vio muy afectado por esas decisiones para que todos los números 5 pudieran ser recopilados al mismo tiempo en, ese, en el TP5 de, de Dawn of X. Creo que sí, sí adolece de eso, y, y en ese sentido.、Eh, Se empieza a ver que quizá la idea de este Jonathan Hickman de cómo organizar todo esto en el papel sonaba muy bien, pero la ejecución tal vez no fue la mejor. e h Sí, mira, te voy a decir lo siguiente: o sea, sí estoy de acuerdo en eso, en que, tuvi, en que yo creo que tuvieron que posponer, o sea, dar el. Eh, como que un gran clímax para el final del arco, para que en el volumen 6 de Dawn of X pues, estuvieran como que todo, todo el final de los primeros arcos de, de, de estas primeras series. No, no lo veo tan mal. Creo que el único cómic, hasta donde s e a hasta donde me quedé, el único cómic que realmente se vio afectado al respecto fue este. Creo que los demás cómics, cuando salió Marodes, todavía seguía un par más: seguía X-Men y. Fallen Angels, ¿no?、Oh. No, y n e e Mutant. Ah, ok. Y, y, y esos tienen muy buen ritmo. Honestamente, tienen un gran, gran ritmo. No se ven este, afectados por este tipo de situaciones. Creo que en general les salió bien, por lo menos en, esos, en, en, ese, en esas primeras seis entregas de, estos, de todos estos títulos X. Pero creo que el único que sí les falló fue en este en particular. Creo. O sea, es mi opinión. v a s a ver si, re si en realidad. Sea cierto, a lo mejor se、si、lo crearon así, quién sabe, pero es la sensación que me deja. También es así que, bueno, el final de este número básicamente es como dices, el cliffhanger para el final. O sea, es el cliffhanger del cliffhanger, ¿no? <ríe> Porque nos presentan unos villanos que、en、ya、ninguna. los había visto, pero no me acordaba de ellos. Sí, bueno, creo que lo único que, que sí me podría resaltar mucho de este número en particular es una interacción que tienen ahí Kate y Emma. Como para limar las asperezas del pasado, es algo que también se me hizo muy curioso, porque había dos mutantes que o se a se tenían que llevar porque ya estaban del mismo bando, pero realmente nunca se iban a llevar bien: Emma r a e y Kitty. Emma, por mucho tiempo estuvo. Digo, tan solo así que el origen de los primeros números donde conocemos a Kitty es Emma queriéndosela llevar al Hellfire Club, incluso a la mala si era necesario. Sí. Y, muy, y por muchos años hubo ese recelo, incluso en, en, ese, en esa serie de Astonishing X-Men, cuando Emma le pide a Kate, oye, pues regrésate a la escuela, y, es, y no sé qué. Pues Kate lo hace regañadiente s y le pone el ultimátum a Emma de donde te me pongas loca, m e d i g a reina blanca, te pongo en la torre, ¿no? Y aquí no, aquí ya se empiezan d veras a tratar como iguales. Es la, no sé si es la primera vez, pero. Es de las pocas veces que yo recuerdo donde vemos a, a, a Kate de,、eh, de veras tratarse d al tú por tú con Emma. Y Emma, no nada más.、Eh, Emma, lejos de, de, de, de molestarse por eso, lo aplaude. Y, y le gusta que sea así. Es, es, es una interacción muy interesante. Y aparte, el diálogo que tienen refleja,、eh, refleja mucho los miedos, o sea, la inseguridad de, de, de, Kitty, bueno, de Kate, de. O sea, sí, soy mutante, sí, todos me quieren en Cracoa a y ahí están mis amigos, pero Cracoa a mismo no me quiere. A grado de que no me puedo. O sea, la, hago corto circuito con la tecnología de Cracoa, a no puedo atravesar sus, sus, sus puertas estas chistosas. ¿Qué pasa si me muero y no revivo? Sí, o sea, de hecho, es un miedo constante que tienen hasta quien está alrededor de ella. De, de... Y, y de hecho, s h a lo ve como, como una, una ventana de oportunidad el decir que la están cuidando como una pequeña joya, porque. O sea, es Kate p r y d e ya lo sabemos. O sea, ella ya quiere verse como Kate p r y d e adulta, etcétera, sí. Pero sus amigos siempre la han visto como Kitty, siendo honestos. Y el saber que su pequeña este, puede este, morir y no regresar, pues algo que sí les da miedo. Sí. Y aquí es donde entra otra vez el, el papel de. O sea, no nada más de Kitty, del miedo de qué va a pasar si me muero y ya valió queso, sino de. Lejos de su, del resto de, de los que son más sus amigos, que no les hago el spoiler, pero hay uno de sus amigos que sí se tragó el Kool-Aid bien mala onda. Y ya y después vemos qué pasa con eso, pero bueno. Creo que también es la inseguridad de Emma de qué pasa si pierdo a mi Kate. Sí.、E、ella que está muy acostumbrada a perder a, a, a, a sus estudiantes, a su gente que tiene bajo su tutela, creo que ella sí tiene mucho el miedo de y si algo le pasa a Kate. Vale, cacahuate. Cierto. Y también otro de los miedos de, de, bueno, inseguridades de Emma: de, bueno, si me muero, ¿cómo, cómo va a regresar mi nariz? no? Yo hubiera dicho, ¿nada más la nariz? <risa> sí, porque sí se cirugió sabroso, ¿eh? la verdad. Ella misma lo ha dicho:、eh, el cuerpo que ella tiene es el mejor que ella se pudo pagar a través de años. ¿eh? O sea, no, no es así como que haya nacido así de guapa. ¿eh? Sí. Ella misma lo dice. Y no creo que le pueda decir a los cinco o a Cracovia, oye, pues me regresas, pero como estoy, no, mija. Mira, aquí está mi lista de, de, de más o menos lo que, lo que necesito. Mira, ¿ves todo eso que estamos diciendo de, y de que los cinco les dicen, no, vete al diablo? Todo eso lo van a poder explorar. De hecho, ya, ya vi el previo, ya, ya vi el previo de, de ese nuevo título de X Factor. Todo ese, ese, ese conflicto de que hay una lista de gente en espera ahí de, pidiendo, pidiéndole chance a los cinco. Y de que hay gente que no le está gustando, todo eso se va a explorar en ese cómic si les interesa ese tema. Por cierto, nada más para contexto, para los que no hayan visto, ¿quiénes son los cinco o qué son los cinco, carnal? Eran cinco changos que no me acordaba. Yo a duras penas me acordaba de esos mutantes que son los que hacen que te revivan. Sí, son los b e n d i s Guys, les、Estaba、digo yo. Estaba un monito que hace un. <risa> Anda, exacto, y, y nacieron alrededor de la tapa de los X-Men en b e n d i s、sí. Estaba un monito que hacía unas bolas doradas. Ese que lo revive por sus bolas doradas.、Eh, resulta que esas bolas no, no son nada más bolas, son huevos. O sea que los mutantes en c a r a c u á reviven por sus huevos dorados. Sí, totalmente.、Eh, después tenías a otra mutante. Ay, f u e n t e m p o una que controlaba el tiempo, el tiempo. ¿Cómo se llama? Tempo, creo, algo así se llama. Ajá.、Uh -huh. uh -huh. Que es la que hace que estos h u e v e c i l l o s maduren rápidamente. Luego tenías a. Exodus. Ah, Exo. sí.、Eh. sí. Exodus, cierto. Exodus. No, no es cierto. No era Exodus. Era este. No, sí era Exodus, ¿no? Alguien tenía que controlar era, la energía. Era Exodus. Sí, creo que era Exodus. Era Exodus, claro, claro, claro.、Eh, Alguien tenía que manipular.、Eh... No, pero eso, eso no lo hacía Hope. Hope tiene razón. Sí, que ella, ella、ah, no、era quien hacía el milagro.、Uh -huh. no、me sí, ella literalmente ya les hacía el milagrito.、Eh, y había otros mutantes por ahí. El CITES e que eran los que hacían que, que pudieras vivir. Y lo único que hacía Javier es que les, les implantaba lo, le, como que la, la, la copia en, re, en respaldo que siempre guardaba en su cabezota de, pues, del mutante, ¿no?、Uh -huh. Está súper crítico el asunto. Sí.、Okay. Eh, les digo, si quieren ver más de eso,、pues、ahí lo van a ver después en X Factor. Vientos, carnal. Y como decimos, el número termina con la llegada de estos dos enemigos que no me acordaba mucho de ellos. Uno se llama Hatemonger y otro que es Executioner, que ese me acuerdo que era en los noventas carnal. ¿Cómo crees? Sí, ¿te acuerdas de, <ríe> ¿te acuerdas de esa, esa saga?、Oh. Una de tus favoritas, Executioner Song. No, no me acuerdo. Por, con razón no me acuerdo de la, la bloque de mi memoria. Bueno, no sale ahí, porque en esa saga no sale el personaje de Executioner, pero a la postre, en unos meses después salió un personaje que era Executioner, entonces, eh, lo relacionaban mucho con, con la saga, pero bueno. Ah, ok, ok, ah, tío, ok. Ah,、uh, digo, ok, está bien. Por cierto, el, el tal Hate Monger de veras. Marvel a veces es todo menos sutil. Es un tipo con un, una capucha así. En... Nada más que no es blanca, ¿no? Es en morado y no sé qué dices.、Ah, okay. Y una espada de fuego. Tiene y... un enfrentamiento. En el número 6, pues. ¿sí? sí, y ándale, y, y con lumbre y demás. En ¿eh? fin.、Sí. Tiene un enfrentamiento ahí los m o r a d o r e s en el número 6 con, con, con estos sujetos.、Eh, no les va bien. Incluso llega, hay un momento en el que.、Eh, atraviesan ahí, a, a, Pican a Pyro con un, con un palito chistoso, que aparentemente era pues nada más como un, como un ataque normal para que le doliera, pero no, incluso le, le, le implantan p、pues, un e s u polizón a este Yellow Jacket,、eh, que es un antiguo,、eh, muy, muy antiguo enemigo de Ant-Man. Incluso se le h a s a l i ó en la película. ¿no? Sí, sí, sí, es el villano corporativo de. Digo, no sé si es la misma versión, pero Ant-Man、ah, era el villano corporativo de Ant-Man. Sí, bueno, hagan de cuenta la, la versión de, del cómic de ese fulano. Incluso se lo meten a Pyro para, tener, para que vaya recopilando información. Eh, motherfuckers. Eh, al, al final del día logran este,、eh, pues、más de fuerza que de ganas, aparentemente、eh, de repeler esa,、eh, ese ataque. Y como que todavía ha quedado bien. Pero hay, hay, tienen algunos cabos sueltos que,、pues、que atar todavía. Eh, mientras que, el, como que el resto de los mutantes, salvo Kitty, tienen que ir, pues, óigale, pues tienen que、eh, irse a Cracoa y otra vez llevar acá sus mutant, a sus nuevos mutantillos y demás. Pues Kate se iba a quedar ahí en el barco, en el Moroder,、eh, pues ir, iba a regresar a Cracoa, pues a la antigüita. Y es justo ahí donde se activa la mendiga trampa que al. Que ahí nos van explicando de qué se trató todo este arco. Y llega la parte fea. Porque Kate se queda sola. Por cierto, hay un, hay un detalle muy curioso. Antes de que se despida de Aurore, de, de, de Bobby, de Pyro, etcétera, mutantes, todos ellos muy poderosos, dice: Ustedes no se preocupen. Yo también soy mutante poderosa. No necesito niñeras. Que es algo que habíamos visto en los números anteriores que iban manejando constantemente. De, de, de esa sensación de que Kitty tenía que ser protegida cada rato. Sí. En el momento en el que e l l a no necesito niñeras, perfecto. Estando en el,、eh, en, en el barco este, había un policía extra, Sebastián Shaw. Y Sebastián Shaw, la, la única razón por la que estaba ahí, uno era para darnos la exposición de su plan y vanagloriarse. Resulta que toda la información que se h a b filtrado acerca de Cracoa, a acerca de sus movimientos, El, el cómo, habían, este,、um, eh, cómo habían encontrado tan fácil a, a los Moroders, etcétera, etcétera. Todo había sido parte de un plan que, había, que tenía Sebastián Shaw con un único fin: remover a Kate p r y d e de la ecuación, hacer que, la, que el,、eh, la, el Hellfire Club perdiera un integrante para poner él a alguien. Y después, ya una vez que tuviera el control, bueno, Hellfire Trading Company, ya una vez que tuviera la, la, el control de la Hellfire Trading Company, hacerse de un, de, de un sitio extra en el, en el concilio silente de Cracoa. Lo único que el dude quiere es poder. Es el villano más corporativo de la vida. ¿Y saben por qué me sacó de.?、Onda? ¿Por qué no le había adivinado que era el villano más corporativo del mundo? Porque ninguno de estos seis números lo vimos、eh, de pie, a delante de una ventana, viendo hacia el horizonte. <ríe> la única razón por la que no, pero aquí sí, sí le... es lo único por lo que aprendió. Ella s de fuck, no, no tuve esa escena. Por supuesto que no iba a saber que era villano corporativo. Pero aquí tenemos un, una escena en la cual está, si bien en el horizonte, en un edificio viendo una ventana, pues sí ve el horizonte, pero en un barquito. ¿no? Pues, ok, next best thing es villano corporativo pirata. <ríe> es exacto, next best thing. Eh, se deshace de Loki, lo, lo, lo captura con una red y lo tira al mar. Y dices, ¿What the fuck? No, todos menos Loki. ¿no? Incluso Kate, a ver, no, Show,、eh, atrapa a Kate con unas raíces de k r a k o a que ya sabemos que, una vez más, la, la, la debilidad de Kate,、eh, la tecnología de k r a k o a hace corto circuito con ella. No se puede zafar, no puede, no, no puede hacerse、eh, intangible para、uh -huh. atravesarlos. Quedó atrapada. a e t Y en el momento en el que Show tira al pobre de Loki al mar, Kate dice: No, a ver, a g u á n t a lo lo que gustas. O sea, Así yo dejo de, de ser el reino lo que quieras, pero salva a Loki. n o sí, sí te duele ver cómo se. Lo mucho que se preocupa Kate por, por Loki. Pues sí, pobrecito. Está re bonito el dragoncito. Sí, spoilers, no se preocupen. Loki está bien. Ah, bueno. Ok. Al contrario. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Ah, ok. Oye, pequeña pausa. Este, ¿Otra vez estoy con el desfase cañón como la vez pasada?、Mm, no tanto. ¿Yo? No, tú no. Yo, yo te, yo,、eh, o sea, según yo, yo, te escucho bien, pero como que otra vez siento que me estoy desfasando. No, no, no, estás bien. Sí te escucho bien, ¿eh? tú dale. Entonces ahí, este, eso lo corrijo. Me decías que quien se puso mal es Kate.、Ah. Ahí, dale. Desde ahí, 3, 2, 1. Ah, porque k e t c se muere. Se ahoga. Oh, shit. Mala onda. Oh, man. Qué mal. Y ahí acá, acá, o sea, ese es el gran clímax del mendigo cómic. La protagonista que, que por seis números, por seis meses, e s t u v i e r o n desarrollando,、eh, dándole otras aristas al personaje para que te encariñes, bla, bla, bla, y se muere. Y aparentemente, es la única mutante que se queda muerta. Oh, rayos. O sea que más adelante no la revivirán, o no sabemos, o qué va a pasar, ¿no? El, el solicit del número 11, vemos que es un funeral para Kitty. Oh, shit.、Okay. De hecho, es Hay el, el siguiente. Un pequeño poco del spoiler, pero el siguiente arco es buena parte de Emma. Tratando de, de hacer lo mejor que puede para, uno, convencer a los cinco de que sigan, porque intentan revivir a Kate a la primera, evidentemente, pero no pueden. Los cinco no pueden. O、oh, rayos. Y Emma trata, trata y trata de, por favor, s í g a n l o intentando, a la siguiente que sí se va a poder, etcétera, etcétera. Eso es por un lado, y la otra es de lidiar con la pérdida, que de veras le duele, e ¿eh? Perder a, a Kate, o sea, a, a quien ya, después de toda la historia juntas que tenían de. Pues de Amigas, Enemigas, etc. ¡Guau! ¡Guau! Pues、eh, en ese sentido, el título sí está bien, bolsi, porque ¿qué título se atreve a hacer eso, no? Sí, mi, mi、eh, especulación salvaje. Yo digo que esta versión de Kate está muerta como el dodo. Sabemos que los personajes de Marvel regresan de la muerte después de un rato, pero de diferentes maneras. Yo digo que esta versión. La, la versión mut este, pirata mutante, esa está más muerta que nunca. Quién sabe cómo la vayan a traer. v i a j e en el tiempo, o vayan por su alma al demonio, o quién sabe. Pero a, tra a través de los protocolos de k r a k o a ya valió. Rayos. Ok, un final bastante sombrío para este primer arco, carnal.、Sí. Como buena historia de piratas. Eh, buen punto, sí, exacto. Fiel a, fiel a su contenido hasta el final, ¿no? Y ahí está. e s e es el primer arco de Moroder. s Tiene sus fallitas, tiene sus problemas por ahí en.、Eh, les digo, en el ritmo. Siento que las d e c i i s o n e s editoriales, ahí sí, les... A este, a este título en particular, sí les afectaron un poquitín. Sigue siendo un cómic muy, muy divertido. Es también de los cómics que menos se tocan el corazón para. Eh, acerca de las consecuencias que tiene pues, ser un mutante en el mundo actual, ¿no?、Eh, o s a k u e t e poniéndole cosas en, la, en el cuerpo a las demás personas, a diestra y siniestra. Hay un número fantástico, el número 10,、eh, donde vemos、eh, cada, cada facción de, de la Hellfire Training Company tiene como que su navío.、Eh, la, la Reina Roja tenía a su moro. e、eh, Sebastian Shaw tiene también un barco de guerra. El Lobstar. Hasta ¿no? el número 10 no habíamos visto. Cuál, sí, hasta el número 10 no habíamos visto cuál era、eh, el transporte o el, o, el, o el arma secreta que tenía Emma. Hasta que lo vemos en a c c i o n y dices, Holy shit. Y también vemos a Emma en.、Eh, si les gustó, si les gusta esa Emma estilo、uh, House of Facts, donde es. Beach Queen al, al, a la décima potencia, pues, la van a adorar aquí.、Uh, pero sí,、si、eso. Y、eh, eh, ese es el, el ritmo del. O sea, ese es el, el, el alma del cómic, el no tentarse el corazón para poner conceptos interesantes en, en, en, en, en, en papel.、Um, hay situaciones bastante divertidas, hay unas muy trágicas, hay, o sea, los momentos donde ya ves. Cuando les empieza a caer el 20 de que Kate ya valió cacahuate, de veras es muy fuerte, se siente, se siente feo y, y lo hacen bien. O sea, también eso es、eh, o es algo que, que maneja bien Gary Dugan. Los, hay momentos,、eh, los momentos emocionales llegan, incluso también en este, desde este arco, los momentos emocionales llegan en el momento preciso. Es un cómic muy bien hecho, nada más digo, tiene ese detallito ahí de, de, de sus decisiones y t a l e s que lo afectaron. Par de números que por ahí siento están un poco en desfase, pero. Muy disfrutable el cómic.、Eh, afortunadamente, eh, Marvel no es tan cretino, tan, tan, tan cretino. Y también va a, sacar, va a estar sacando recopilaciones de, de, los números de, de las series individuales. O sea, todos los primeros seis números de Marauders, todos los primeros seis números de X-Men, y así,、eh, cada con cada una de sus series. Um, si no les interesa el, el resto del mundo X, como por ejemplo a mí, <ríe> te, te recomiendo mucho que por ejemplo, si,、sí, no es mala onda, se están pachones los otros títulos, pero uno están muy caros y dos dije, bueno, pues ya este es el que me gustó porque se me hace más divertido, me quedé realmente con este nada más.、Eh, entonces, pues sí, no, no hay problema, lo pueden comprar.、Eh, si le, eh, le, esos, esos detallitos que les digo de, oye, pero entonces si se meten las otras historias con esto, ¿qué onda? Uh, pues leas un resumen en Wikipedia, ¿eh? No, no hay, tampoco es como que el gran pecado para no entenderlo. ¿eh? Buen punto, carnal. Y ahora, fíjate que por cierto,、eh, que ahora que Smash ya publicó、eh, Don, este, House of X Powers of X, está mucho ahorita la, la duda de cómo van a publicar o si es, si es el plan el seguir publicando、eh, qué series o cuáles van a traer de, de, este, de, las, de todo el Dawn of X. Eh, hay por ahí la, la teoría de que pues, podrían traerse efectivamente los eh, recopilatorios eh, de, con todas las series, ¿no? Con, o sea, los, que se llaman, los TPs que se llaman Dawn of X.、Eh, ¿Quién sabe? No, no sabemos exactamente cuál va a ser el plan editorial que tenga Smash para ellos. Pero por lo pronto, en inglés sí pueden conseguir. Ya, creo que el primero de Mordor ya se puede conseguir, ¿no, carnal? y el primer TP solito.、Eh, no, no, no. Sale a finales de este mes o principios、eh. del otro. Ok, o sea que ya, ya está a nada, ¿no?、Uh, sí, de hecho. Sí, ya, está, ya está muy próximo. Sí, 21 de julio sale el primer TP, por cierto. Sí, le digo que ya e a muy, muy próximo. Ya lo pueden conseguir sin mayor bronca.、Um, si, si quieren mi, mi super opinión, o sea, si, si quieren esperarse las ediciones aquí en Español de México. Si yo fuera Smash,、uh -huh. o sea, sacaba nada más los tomos de d o n o f X. Y no me iba ni por seres i individuales, ni números soltitos, ni nada. En tomos, d o n o f X y se acabó. Para que tengas pues, todo, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, si ya Marvel te lo facilitó, pues órale. Sí, yo, mi apuesta sería que se van a ir por ese lado. A ver qué tal, a ver qué tal lo publican por acá, pero por lo pronto este, podemos recomendar ampliamente、eh, Morothers. Con todos sus detallitos por ahí, pero creo que sí es bastante recomendable. Me gustó mucho, incluso el arte se me hace bastante bueno. O sea, Mateo Loli, bien. Y el otro dibujante, que se me f a i t a su nombre, perdón, este. Ay.、Eh, que nada más hubo, hubo un par de números. Hubo como tres. Sí, el. Sí, hubo como tres. En este, este primero. El número primero lo dibujó Mateo Loli y Mario del eh, Penino. Eh, y, y, el, y, el, y, y hubo un par de números por ahí que. O lo dibujó, o sea, sí contribuyó este, Mateo Loli o en, en uno de ellos, pero el otro sí lo dibujó en su totalidad este,、eh, Lucas Bernek. Él o sea, sí lo d i b u Hubo tres dibujantes. Y, y sabes que también eso hay que reconocérselo. Para que haya tres artistas metidos ahí y nunca se sintiera fuera de tono, bien hecho, bien el trabajo editorial ahí del editor. ¿eh? Sí, de, de juntar estilos similares para que no se sintiera tan. Tan, tan fuera de tono y, y cumplir en tiempos, que eso también es lo complicado, el de repente cumplir en tiempos con, y más con este calendario tan apretado que tenían por, por designios de la cabeza, Head of Ex, ¿no? Por Jonathan Hickman. Sí, hubo meses que se p a s a n hubo, hubo un par de meses que fueron de a dos títulos, dos números por mes, s ¿eh? Ahorita, bueno, evidentemente el, corona, el coronavirus ya no quiso, así que el, el ritmo de publicación se, se pausó muchísimo más. A pesar de que los números ya estaban hechos, pero sí, en su momento fue un, fue un ritmo muy acelerado, muy frenético que tenían.、Eh, que, sí, que yo supongo que esa era la, la intención:、eh, bombardearte de títulos para que no se te pasara, no se te hicieran aburridos, o no sé. Pero siento que esa era la intención.、Uh -huh. Evidentemente, también tener el color de, de Federico b l i n nos、eh, pues、ayuda muchísimo, porque es un color, es así, puede que haya habido, ha habido tres dibujantes. Pero hubo un solo colorista. También eso le da mucha cohesión al título. Sí, ese sentido de homogeneidad, eso está padre. La verdad, eso, eso sí les, les reconozco bastante el trabajo. ¿eh? Sí, muy recomendable, muy divertido. Es, eh, eh, no, no es el título donde estén así el, el, el, el destino del mundo en las manos. ¿de no, no, para nada. Pero de eso se trata. Es una,、eh, creo que es una buena historia de piratas donde la, las apuestas se mantienen. Relativamente pequeñas, es más bien una historia de codicia y no sé qué, y poder y bla bla bla.、Eh, y como tal, es muy buena, es muy, muy buena, muy divertida. Sí, muy recomendable. Ojalá que le puedan echar un ojo ahí cuando este, salga ya el recopilado o ahora que lo empiece a publicar de Smash, seguramente.、Eh, y pues no queda más que decirles, canal, que、pues、este, este mundo de. El, el mundo de X, pues este sí es. No sabemos si sea un mundo. Es un mundo nuevo, no sabemos si va a ser uno muy mejor, ¿verdad? Uh, miren, yo hace una vez No se las a puesto. Es un mundo nuevo. No va a durar mucho. <risa> Exactamente. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.